Son las nueve de la mañana, tenemos 18 grados y medio de temperatura y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este lunes, 11 de mayo, Elche sigue en fase cero y nadie lo entiende, ni la ciudadanía ni nuestros representantes políticos en el ayuntamiento y en el consej, con indignación y mucha perplejidad, recibíamos el pasado viernes la decisión del Ministerio de Sanidad de que Elche no pase a la fase 1 el alcalde ya lo han escuchado en nuestros informativos de Teleelch ha exigido explicaciones al gobierno, y los populares han pedido responsabilidades políticas por las pérdidas económicas que ha causado esta situación a los empresarios que habían comprado lo necesario para abrir sus terrazas este mismo lunes el presidente del Consejo Chimo Puig pidió ayer disculpas a los afectados y ha vuelto a exigir al Gobierno Central reglas objetivas para mejorar la cogobernanza co en esta gestión de la crisis del COVID-19. En la reunión que Pedro Sánchez mantuvo ayer domingo con todos los presidentes de las comunidades autónomas, Chimo Puig fue uno de los más críticos. Advirtió a Sánchez que la lealtad no significa sumisión y considera inaceptable que ante un informe enviado por el Gobierno valenciano de más de 200 páginas para pedir la entrada en bloque de toda la comunidad a la fase 1, se si haya rechazado esta propuesta sin argumentos y sin ningún papel. El informe del consell se ha publicado ya en la web de Sanidad con todos los datos en aras a la transparencia la que reclama al Gobierno Central. Además, Puig ha reprochado al Ejecutivo que hayan cambiado las reglas del juego a mitad de partido, en referencia a la evaluación de la realización de los tests en la Comunidad Valenciana, porque parece que es eh, por la falta de test ahora, por lo que no se ha pasado a la fase 1. Puch aclaró que hasta ahora solo se realizaban test a los pacientes con síntomas que necesitaban ingresar en los hospitales, siguiendo así el, proto el mismo protocolo que marcó el Ministerio de Sanidad de haber sabido. ...que esa iba a ser una de las condiciones... ...para avanzar en la desescalada... ...hubieran comenzado, dice... ...la realización de esos tests ...una semana antes y no hoy lunes... ...como estaba previsto en ese mismo protocolo de sanidad... ...ya que afirman que la Generalitat... ...tiene capacidad para realizar... ...5.700 PCR al día... ...a través de los departamentos... ...2.000 PCR al día con fundaciones... ...y de acreditarse los laboratorios pendientes... ...1.500 más... ...con lo que se cumple pues con todos los nuevos criterios. Por lo tanto, la clave podría estar en este asunto que el plan de desescalada del Consejo recogía el número de camas disponibles, los recursos que tenemos y las medidas que se han implementado para combatir el COVID, pero no ha habido un control de los contagios por culpa de no haber realizado más test. En fin, esta mañana el alcalde eh, se reúne con la Consejería de Sanidad, ha solicitado esa reunión hoy mismo, en estos momentos, para analizar la desescalada y preparar el avance a la fase 1. En la reunión pretende aclarar la situación en la que nos encontramos en la fase 0 porque no entiende esta medida. Carlos ha señalado que trabajará para que cuanto antes entremos en esa fase 1. Lo escuchamos he solicitado una reunión de trabajo urgente con la consellera de Sanidad Ana Barceló que vamos a mantener a primera hora del lunes con la finalidad de analizar los parámetros y los indicadores sanitarios de medición de la epidemia en nuestros departamentos sanitarios. Somos uno de los municipios con mejores datos de capacidad sanitaria y con mejores tasas epidemiológicas de la Comunidad Valenciana. Estamos convencidos de que cumplimos los requisitos técnicos exigidos por el Ministerio y, por lo tanto, se trata de que trabajemos para aclarar la situación que se ha generado con la decisión adoptada el pasado viernes y que, desde luego, no entendemos. Y sobre todo se trata de trabajar para que Elche, así como los municipios que forman parte de nuestros departamentos de salud, pasemos cuanto antes a la fase 1 y lo que ello conlleva en términos sociales y especialmente con lo que ello supone para nuestro tejido económico, fundamentalmente para todas las actividades económicas que permanecen cerradas desde el pasado 14 de marzo. Pues en todo este despropósito hay que seguir muy de cerca los datos y pedir a la población responsabilidad a la hora de cumplir las normas porque mientras los políticos se pelean el virus sigue aquí. Desde el Consell se asegura que el pasado sábado hubo más altas que ingresos en los hospitales valencianos, que la comunidad ocupa el puesto 14 de 17 en cuanto a números de contagios y ocupa el 13 en cuanto a la tasa de fallecidos y Elche aún baja esa tasa de incidencia. Este fin de semana han sido 18 los nuevos casos positivos detectados en los dos departamentos de Elche. Hoy en nuestro programa La Glorieta intentaremos encontrar los motivos por los que no hemos avanzado y sobre todo si hay esperanzas de que entremos en la fase 1 en cuestión de días y no de semanas. Tantos errores en esta gestión del coronavirus solo nos invita a pensar en que nada fue un error, como bien cantaba Coti junto a Julieta Venegas y Paulina Rubio. Tengo una mala noticia, no fue casualidad.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 No se eligen para bien no para mal. No fallé cuando viniste y tú y tú no quisiste fallar. Aprendí la diferencia entre el juego y la azar. Quien te mira y quien se entrega y nada Bona <laughs>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 ta con rosmary y Alonso Pues el Che, con dos hospitales que nunca tuvieron una ocupación al 100% de sus camas UCI, no pasa a la fase 1. El alcalde ha pedido explicaciones a Sanidad. En estos momentos está reunido con la consellera para aclarar esta situación. Y el presidente del consejo, Chimo Puig, fue muy crítico ayer con Pedro Sánchez y pidió al gobierno central que argumente con informe su rechazo a que la comunidad pasase en bloque a la fase 1 como se esperaba hoy. Creando unas expectativas que han provocado pérdidas económicas a los hosteles que iban a abrir sus terrazas hoy lunes. El alcalde, claro, a la, la ciudadanía le pide explicaciones al alcalde y por eso nosotros hoy no podemos tener en estos momentos a Carlos González pero sí al concejal de Seguridad y Emergencias Ramón Abad precisamente para pedir esas explicaciones. Muy buenos días Ramón. Hola, buenos días. El, el alcalde se encuentra en estos momentos reunido de forma telemática con la consejera de Sanidad. ¿Qué ha ocurrido, Ramón? ¿Qué, qué, a, ¿A ustedes qué información le están llegando de por qué el cheno ha pasado a la fase 1? Pues, precisamente, el alcalde, como bien dices, está reunido con la consejera de Sanidad. Eh, también, previa a esa reunión que la consejera de Sanidad tiene en la mañana de hoy, con el Ministerio y está reunido el máximo representante de la ciudad precisamente para conocer las explicaciones que nos da tanto la Consejería como el Ministerio eh, para saber eh, con datos objetivos, con, con números encima de la mesa, de por qué Elche, la, la zona de salud de Elche, no ha podido pasar a esta fase 1 teniendo como tiene eh, datos objetivos, eh, datos evidentes de haber sido la ciudad durante toda esta crisis eh, de toda la Comunidad Valenciana que menos número de contagios ha tenido y que menos tasa de mortalidad ha tenido. Por lo tanto, desde el primer momento que conocimos esta noticia, el viernes por la noche, estamos en contacto tanto con el presidente de la Generalitat como con la consejera para conocer esas explicaciones y, sobre todo, sobre todo, para ver qué se puede hacer desde el propio ayuntamiento para cuanto antes podamos pasar a esta fase 1, eh, siempre con responsabilidad, siempre manteniendo todos los criterios de seguridad, para que por lo menos eh, la reactivación económica de una manera pausada y escalonada se, se pueda dar. Ahora hablaremos de cuándo podemos pasar a la fase 1, pero lo importante, ayer, el viernes, se dio la noticia, ha pasado todo el fin de semana, Y, eh, por lo que usted me está diciendo, no tienen ningún informe, ninguna, ning ninguna noticia de por qué eh, o qué criterios ha seguido el Gobierno central para desestimar la propuesta del Gobierno valenciano de pasar en bloque toda la Comunidad Valenciana. O al menos estos dos departamentos, el de Elche y el de Elvina el Lopó, que han tenido una tasa muy baja de, de incidencia de la enfermedad. Pero lo cierto es que ayer el presidente del Gobierno nos dio algunas pistas en la, en la reunión que mantuvo con el presidente Pedro Sánchez. Chimo Puig dijo que no hay que cambiar las reglas de juego a mitad de, de partida, como lo ha hecho el Gobierno, y ha hablado concretamente de los tests. ¿Puede ser...? que el departamento de salud de elche los dos departamentos no han pasado a la fase 1 porque aquí no se, no se han estado realizando test pues precisamente eh, de ir a la reunión de la mañana de hoy con la consillera para que luego la consera pueda trasladar esa, esa percepción a, al ministerio y sobre todo al no tener aún ninguna comunicación oficial lo que queremos tener que ayuntamiento es saber conocer Eh, de manera oficial, los motivos, las razones por las que él se no ha podido pasar a esa fase 1 para, como he dicho antes, eh, ponernos a trabajar y poner todo encima de la mesa y poner todos los esfuerzos posibles para que cuanto antes podamos pasar a esa fase 1. cuando tengamos esa información oficial y cuando tengamos eh, los motivos eh, por los que podamos trabajar para que se pueda revertir esa situación, nos pondremos en marcha rápidamente para que cuanto antes eh, si sí, se cumplen todos los requisitos, pues podamos pasar a esa fase. Si ustedes demuestran que tenemos capacidad para realizar miles de tests a diario como y llevar por tanto un control de los nuevos contagios, estamos hablando de cuestión de días o de cuestión de una semana para poder entrar a la fase 1. El ministro de Sanidad el propio viernes cuando compareció junto a Fernando Simón dijo que en cualquier momento no había que esperar ni al día 18 ni al día 25, que en cualquier momento los territorios que se habían quedado fuera de la fase 1, si aportan la documentación donde acredite ese progreso para poder pasar a esta fase, pueden pasar a, podemos pasar a esta fase 1. Por lo tanto, de ahí la importancia de, de conocer de primera mano, de manera oficial, eh, esos datos por los que no se ha permitido a, a Elche eh, progresar a esta fase 1, para que rápidamente eh, el ayuntamiento, en el ámbito de sus competencias y la consellería, en las que son propias también, las competencias que son propias de, de, de la comunidad autónoma, pueda ponerse rápidamente a trabajar en, en esta circunstancia. Pues vamos a recapitular, Ramón, no sé si usted tendrá esa información. ¿Qué tienen los dos departamentos para cumplir todos los requisitos? Tenemos una ocupación tenemos camas suficientes esas es lo que se exige las camas UCI las camas de, agu de agudo por 10.000 habitantes son suficientes eh, desde el primer momento se ha venido trabajando y sí que son suficientes porque también eh, el Consell de Salut Valenciana dispuso desde un hospital de campaña en Alicante en Alicante que podría en momentos de rebrote, atender a toda la, toda la población de la provincia de Alicante. Por lo tanto, entendemos que ese parámetro se cumple. Otro de los criterios es la movilidad de las personas. Nosotros, ¿qué movilidad tenemos? ¿Es, es mayor que en otras poblaciones? ¿La, ¿La ciudadanía se mueve mucho o tiene que ir a trabajar a otras ciudades? Esa movilidad eh, puede ser análoga a, por ejemplo, Orihuela, Torrevieja, Benidorm, en, la, en, en cada uno dentro de su proporción a la que pueda tener Elche. Por lo tanto, entendemos que, que, que ese criterio también se cumple. Por lo tanto, de ahí la importancia de, de saber de una manera oficial eh, cuáles han sido los criterios que no le han valido a las autoridades para que, que este pueda pasar, para ponernos rápidamente a, a poner las soluciones encima de la mesa y que cuanto antes podamos pasado ¿Tenemos suficientes profesionales en la atención primaria? Porque ese era otro de los criterios. Pues, eh, insisto, eh, desde un principio, los números que nos pone la Consejería encima de la mesa nos indica que sí. Y lo que el martes, miércoles de la semana pasada sí que eran los mismos números, sí que era eh, razonable y positivo para poder pasar a la fase. Por eso, no tenemos de una información oficial de él, porque nos hemos quedado en la fase Tenemos también, hay un dato, y es que han ido aumentando los nuevos casos positivos. ¿Sabemos algo de ese repunte que tenemos en los dos departamentos? Por ejemplo, este fin de semana hemos tenido 18 nuevos casos positivos, los que ayer publicó la Consellería, 8 en el Departamento de Salud y 8 en el Vinalopo. ¿Hay un seguimiento de esos nuevos casos, de esos nuevos contagios? Pues la Consellería de Sanidad junto a los hospitales de, de la zona, de Elche, eh, trabajan para hacer ese seguimiento y eh, tienen en todo momento constancia del seguimiento de dónde se producen los contagios, de a quién se producen y las razones por las que se produce todo Dentro de lo que es el ámbito competencial de la Consellería de Sanidad y de los hospitales eh, sí que se tienen estos datos encima de la mesa. Visto lo que ha ocurrido, el Ministerio de Sanidad, el Gobierno central, eh, ah, en cuanto a la decisión de, de qué ciudades o qué departamentos han pasado a la fase 1 y cuáles han quedado en la fase 0, ¿usted, en la opinión de usted, han sido criterios objetivos, han sido criterios políticos, han sido criterios técnicos? No me cabe la menor duda que cuando las autoridades estatales han tomado esta decisión, la han hecho bajo criterios objetivos y bajo criterios técnicos. De ahí esa necesidad que tenemos nosotros de saber cuáles han sido las razones eh, de una manera oficial para, sobre todo, yo creo que ya no, ¿vale? ya no es tiempo de lamentaciones, sobre todo para ponernos rápidamente a trabajar y a poner todos los esfuerzos posibles para revertir esta situación y que este cuanto antes pueda pasar a esa fase una Pero, por lo tanto, no me cabe ninguna duda de que esto ha sido única y exclusivamente bajo criterios objetivos y criterios técnicos, y que no ha habido ninguna razón de índole político, ninguna razón, como se apunta por alguna fuente, de que haya sido una razón política o que haya sido una razón discriminatoria para compensar lo que se está haciendo a otras autonomías, etcétera, etcétera. Pues si han sido criterios objetivos y técnicos, ¿se entiende que ustedes no sepan todavía, a día de hoy, eh, eh, dónde hemos fallado? ¿Qué hemos suspendido? Pues de ahí la importancia de que el alcalde, desde el primer momento eh, que conocemos esta noticia, se pone rápidamente en contacto con la consellera de Sanidad y con el presidente de la Generalitat, porque queremos saber esa razón, esas circunstancias, dentro de esos criterios objetivos y técnicos, Para porque nuestra ciudad se ha quedado fuera de esa fase seguro y una vez que los, conozca, los, los conozcamos eh, ponernos rápidamente manos a la obra para poder revertir su situación y poner todos los elementos encima de la mesa para que podamos pasar a esa fase seguro estamos en el peor escenario cabe la posibilidad de que hayan cometido un error en los de, en eh... los departamentos de elche de y es, y se subsane de forma rápida si es así. Pues eso es una circunstancia que no me corresponde a mí, como concejal de seguridad, eh, decirla porque no está dentro del ámbito de, de nuestras competencias. Entonces, eh, de ahí, insisto, en esa reunión que está manteniendo el alcalde ahora mismo con la consejera de Sanidad, se tratarán todas estas cuestiones y cuando acabe la la reunión, eh, de la alcaldía se informará de los avances que se han podido tener. ¿Comparte usted eh, todas las críticas que Chimo Puig realizó ayer en esa reunión con Pedro Sánchez? Yo creo que es momento, como se ha hecho desde el principio de esta crisis, de que todas las administraciones nos pongamos a trabajar eh, juntos, codo con codo, uniendo esfuerzos, eh, multiplicando las silencias. Y no el momento ni de reproches ni de críticas, sino de ponernos a trabajar porque lo que está en juego es la salud, lo que está en juego son vidas humanas y lo que está en juego también es la recuperación económica de, de sectores que han visto truncada su, su actividad económica desde hace ya más de dos meses. Por lo tanto, eh, siempre hay motivos para atender puentes, siempre hay motivos para la cultivación y, por lo tanto, de ahí la importancia de que en la mañana de hoy esas reuniones, tanto de, del alcalde con la consejera de Sanidad como después, las reuniones que se puede tener desde la comunidad autónoma con el ministerio, se pongan eh, todos eh, los elementos de, de unión y que haya que poner encima de la mesa de manera objetiva para salir de esta situación cuanto antes. ¿Qué va a pasar con los empresarios de la hostelería y del comercio que hayan podido hacer una inversión precisamente para preparar eh, la entrada a la fase 1? Porque todos dábamos por sentado que íbamos a pasar a la fase 1. Eh, los empresarios saben que tienen todo el respaldo del Ayuntamiento que desde el primer momento estamos trabajando en un proyecto, en un plan eh, para compensar las pérdidas económicas que hayan podido tener en ese plan reactiva y que estamos trabajando ya, estamos poniendo encima de la mesa, en varias reuniones que hemos tenido con ellos, otra línea de ayuda o la posibilidad de otra línea de ayudas eh, por lo tanto eh, pedirles eh, Comprensión, nosotros tenemos esa comprensión hacia ellos, esa empatía y que desde el Ayuntamiento eh, vamos a poner todos los recursos disponibles para paliar esta situación tan dramática por la que están pasando. Otra línea de ayuda sería este mismo mes y ayudas directas también, pago único, pagos mensuales. El empresario, el empresario el comerciante el que tiene un pequeño comercio, un establecimiento comercial no puede esperar otro mes tiene que ser cuanto antes y de eso estamos trabajando para después de la gran aceptación que ha tenido la primera línea de ayudas eh rápidamente ponernos en marcha para eh poner a disposición los recursos que tengamos disponibles para ayudarles en esta situación tan dramática por la que están pasando. ¿Habrá otra modificación presupuestaria y otro pleno extraordinario precisamente para aprobar este esta cantidad de dinero o es suficiente con la con los tres millones y medio que se han destinado al plan los, Reactivate? Los trámites que te, administrativos que tengamos que hacer se harán, eh, siempre poniendo sobre la mesa y como cuestión fundamental eh, que el ayuntamiento pueda destinar todos los recursos disponibles que tenga en estos momentos Para, para paliar este drama económico que tienen estos establecimientos comerciales de nuestra ciudad. Y, por lo tanto, todos los, si hubiera que hacer un pleno extraordinario, como una modificación presupuestaria, pues habrá que hacerla y habrá que tener la misma celeridad que tuvimos en el anterior plan. El hecho de no haber pasado a la fase 1 ha habido indignación en la patronal, pero también en la ciudadanía en general. Esto se ha traducido en incumplimientos durante este fin de semana de las normas de seguridad? No creo que tenga eh, un, una, re, una relación eh, entre una cosa y otra. Lo que sí que está claro es que tenemos esta, estemos en fase 0 o en fase 1, la ciudadanía tenemos que ser consciente que seguimos conviviendo con el virus y tenemos que eh, poner todo lo que esté en nuestras manos para que con esa responsabilidad y esa disciplina social podamos vencer al virus estamos aún conviviendo con el virus por lo tanto no podemos dejar de tener miedo al virus y tenemos que cumplir con esas obligaciones este fin de semana ha habido sí, un repunte de, de ese de esos incumplimientos y por lo tanto las fuerzas de, y cuerpos de seguridad de nuestra ciudad actúan con su responsabilidad en primer lugar que es advertir y abusar de que se está haciendo este incumplimiento y en segundo lugar cuando ya esto se, se sigue con esta reiteración, Eh, proponer las sanciones que están previstas en la legislación y sí que es cierto que ha habido un repunte y la, los cuerpos de seguridad seguirán con esta labor estando en fase cero o en fase 1 Pues muchísimas gracias San del balance de incidencias hablaremos en nuestra ronda de noticias Gracias y esperemos que sea pronto el poder avanzar en esta desescalada ¿Usted confía en que será en cuestión de días? Ese es un deseo que tenemos todos y confiemos en que sea cuestión de días y por lo tanto ya podamos pasar a esa fase donde siempre con mucha responsabilidad y cumpliendo las medidas de seguridad, al menos eh, la ciudadanía pueda tener un, un, un desahogo en este confinamiento que, que ya se nos está rendiendo a todo el mundo un poco cuesta arriba. 101.4 Teleelch Radio Marca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 Y en Polígono Industrial, Tres Hermanas, en Aspe. La Glorieta, con Seguimos avanzando en el programa La Glorieta. Faltan dos minutos para llegar a las nueve y media de la mañana. Y nosotros continuamos, queremos hablar también con responsables del equipo de gobierno de lo ocurrido. Porque ya saben que no hemos pasado a la fase 1. Nos encontramos en la fase 0 y queríamos hablar eh, en estos momentos con eh, el otro socio de gobierno, del equipo de gobierno. Hemos hablado con el concejal de Seguridad y de Emergencia, Ramón Abad, y ahora tenemos con nosotros al concejal de Comercio y Eficiencia Energética, Felipe Sánchez. Muy buenos días, Felipe. Hola, buen día, ¿qué tal? Eh, ¿Cuál es la valoración que realiza Compromís de lo ocurrido? Bueno, eh, sobre todo, primero de todo, eh, creo que eh, en nuestra situación con la que estamos viviendo, eh, lo que tenemos que hacer en, en todos los casos y eh, siempre es prudente, ¿no? Lo que debe primar es la prudencia para no caer en, en análisis equivocados, ¿no? Eh, quizás todos tenemos un cierto desconcierto, por, por lo que hemos visto que parecía o se planteaba eh, por parte de las autoridades sanitarias, Eh, también eh, ver que hay zonas eh, valencianas que han pasado, zonas valencianas que no hemos pasado, pues bueno, pues al final eh, supone eh, ese desconcierto que todos tenemos en este momento. Sí que es verdad que hemos de confiar que está basado en los criterios de protección de las personas y lo que nos lleva también es a otra reflexión, ¿no? Eh, en un inicio se se nos dijo que dentro del reparto, sabéis que hay un reparto de mil millones de euros para para eh, las hacer a, uh -huh. para hacer a esta emergencia, y, y ya se hizo público que a nosotros, el, el, al, al país lanciano, eh, nos iba a corresponder menos por el por el, por el buen estado en el que… Buen estado relativo, siempre que decirlo. ¿eh? Cuando decimos buen estado, no es un buen estado porque estamos todavía dentro de esta epidemia y nos queda todavía mucho tiempo, pero dentro de sí. la comparativa habían territorios que estaban peor que, que nosotros y les iba a corresponder más. Resulta que esos territorios ahora pasado y van a tener más dinero para la emergencia, pasan a la fase 1 y nosotros que mmm, no pasar a la fase 1 nos supone eh, nos, que estamos en una situación en la que necesitamos todavía realizar eh, una mejora de las medidas se nos da menos financiación para, precisamente, afrontar esas medidas. ¿no? Entonces, hay una incoherencia ahí por parte de, de, del Gobierno central que debe aclararse no y debe de justificarse. Eso mismo, y le agradezco que haya sacado usted el tema del reparto de fondos, porque eso mismo es lo que le reprochaba Chimo Puig, también ayer en la reunión, a Pedro Sánchez, que no eh, es inconcebible que a la Comunidad Valenciana le toque menos cuando también se está haciendo un esfuerzo fiscal bastante elevado. Nosotros hacemos un esfuerzo fiscal muy elevado porque somos una comunidad eh, autónoma e infrafinanciada desde hace muchísimo tiempo. Ya ya sabéis que el mantenimiento del estado del bienestar, educación, sanidad, dependencia y, más, y el resto de servicios públicos eh, lo hacemos a costa de que eh, eh, tengamos que endeudarnos más que otros que otras autonomías. Entonces, eh, eso se debe de compensar. Y más en una situación como esta en la que estamos dedicando grandes cantidades de recursos no solamente a la autonomía sino también el ayuntamiento quitándolo de otros de otras necesidades que tenemos que hemos decidido priorizar evidentemente por la salud de las personas nos piden evidentemente que no es el momento de la confrontación pero es difícil cuando eh, asistimos a taless despropósitos sobre todo eh, los más afectados somos nosotros la comunidad valenciana Yo eh, quiero también a ver eh, por no alarmar a nadie a ver que que no hemos pasado a la fase 1, que era uno de los deseos que teníamos porque eso nos iba a suponer primero todo una tranquilidad de que de que de que comencé, comenzaría a reactivarse con más fuerza la en este caso la, la, la, la actividad económica, pero quiero decir que que nosotros estamos realizando todos los esfuerzos sanitarios todas las fuerzas todos los esfuerzos, eh, todos los esfuerzos eh, posibles por mantener esa disciplina social que tenemos que mantener hoy en día, creo que la población de nuestra ciudad, venimos necesitamos, necesitamos están dando un gran ejemplo de responsabilidad, de civismo y esa es la línea que tenemos que seguir. Eh, luego ya no, no quiero decir, el despropósito parece que sea un poco como que, como que no ha habido un, un, una motivación. Seguramente la habrá habido, pero lo que necesitamos es que se nos explique esa motivación. Yo creo que que en estos casos Eh, cierta transparencia eh, es necesaria y debemos también de tener unos criterios que sean eh, comparables entre, entre los distintos, las distintas autonomías y unos criterios que sean aplicables eh, de igual manera a, a todos. ¿no? Con lo que usted está reconociendo que ha habido agravios. Um, yo no, no estoy diciendo que, que, que haya habido un, una, un agravio porque posiblemente eh, eh, está, está motivado esto. Lo que pasa es que des lo desconocemos Y sí que nos vamos a sentir la en el sentido de que eh, creo que también eh, hay que se nos tiene que ir anticipando un poco la línea o, la, o los huecos que nos puedan faltar por cubrir por cubrir para ir pasando cada esta fase. Estamos en la fase cero eh, que pretendíamos pasar a la fase 1, no hay que tener prisa, porque primero está la salud de las personas. Si no está si hay condiciones Eh, X que no se cumplen por lo que sea, que posiblemente eh, como ha salió eh, ayer eh, Fernando Simón, el, el director epidemiológico, eh, posiblemente eh, en unos días esos, esos factores se puedan cumplir, con lo cual sus factores que son subsanables, pero que evidentemente por el, el mecanismo de prudencia y de prevención eh, han decidido que no pase. Pero bueno, si se nos indica con más antelación que esos factores faltan, eh, posiblemente eh, la, la percepción la situación sería distinta. Claro. Y, y, y, y, y de todas formas, insisto, si faltan esos factores, para hacer frente a esos factores, ¿qué es lo que necesitamos? Pues posiblemente, aunque parezca un poco… Eh, eh, nos falta esa financiación. Al final, si resulta que tenemos que realizar una serie de medidas que van a, a, a suponer un coste, posiblemente con la financiación adecuada nosotros a lo mejor hacemos frente de una manera eh, más rápida y ágil a, a, a, esa, a esas faltas que pueden haber ¿no? en, en, en cuestión de, de cumplir con los indicadores Felipe Sánchez, no hay mucho tiempo y hay más entrevistas eh, usted es de también en la competencia de comercio el comercio es uno sí. junto con la restauración uno de los sectores más castigados porque precisamente no hemos pasado a la fase 1 y hay comerciantes pues, que han hecho una inversión y se han quedado ahí sin poder abrir sus tiendas eh, sin, sin, como tenían previsto, sobre todo en la hostelería Eh, Ramón Abad, el concejal de Seguridad, ya ha anunciado que va a haber más líneas de ayudas porque eh, ha habido una avalancha de solicitudes de, en el plan reactivar. Eh, a, ¿A qué ayudas son? ¿Usted me las puede concretar para el comercio? A ver, en este momento, eh, eh, como ya sabéis, el plan reactivat eh, eh, lo aprobamos de tal forma que era ampliable en cantidad económica, es decir, el, el montante que destinábamos a, para poder cubrir la, la, para para, para claramente, Aprobamos, hemos aprobado un plan de ayudas, un plan de ayudas de 1000 euros para las, las los negocios que tuvieron que cerrar el día con el decreto de alarma el día 14 de marzo, del día 14 de marzo y una serie de ayudas para los que de 750 €, eh para los que han tenido con un, un mínimo de un 40% de caída de ingresos, ¿no? Este plan esta plataforma que es ampliable su dotación económica, la dotación global económica, para que llegue a más beneficiarios. Si hay un aluvión, como ha habido, de, de, de personas solicitantes, o sea, eh, que llegábamos a cerca de 4.000 personas, con el con el montante que había en este momento, que eran 3.400.000 euros, pues, si hay que ampliarlo, eh, ya, ya existe esa posibilidad. Se trata de dotar, de dotar la partida. Evidentemente, tenemos que, que conseguir ...volver a cuadrar eh, parte del presupuesto... ...para ver si, está, si se ha de... ...o ver si llegan, por ejemplo, con esas ayudas... ...que están reclamando al Estado... ...dentro de los 16.000 millones de euros... ...que esa parte que viene hacia las autonomías... ...una parte vaya a las administraciones municipales... ...que están haciendo también un gran esfuerzo... ...por luchar contra la epidemia... ...con, con estos recursos... ...es evidente que que es difícil... Eh, ...llegar a absolutamente todo el mundo... ...pero yo creo que con el conglomerado de ayudas que hay... ...y con las que nosotros estamos dando... Lo que hacemos es eh, eh, sumar en este esfuerzo que estamos haciendo eh, colectivamente en todo el estado para mantener eh, eh, lo mejor posible a eh, tanto nuestro sector eh, sectores económicos en este caso el sector económico de autónomos y microempresas y de eso no es dicece para que nos planteemos también la oportunidad de mejorar esta ayuda viendo exactamente cómo ahora estamos en la etapa en la, eh, que, en la etapa de valoración. Veremos qué es, cuál es el perfil de personas que han entrado, cuál es el perfil de negocios que se pueden quedar fuera, también con las, con las distintas eh, conversaciones que vamos manteniendo con los sectores económicos, ver de qué manera, si estas ayudas son si las ampliamos o incluso nos planteamos unas nuevas líneas de ayudas que puedan eh, diversificar eh, los destinatarios. Yo creo que en este caso no debemos de cerrarlos a nada, ¿no? debemos de estar muy abiertos simplemente buscando la solución que sea más óptima Eh, para las necesidades de, de, de los licitados y las licitadas. Por lo que ha dicho, ustedes ahora tienen que evaluar eh, las 6.000 solicitudes del plan reactívate Entonces, ¿no va a ser tan tan ágil el ingreso de esas ayudas? ¿Llegarán ver, en el mes de mayo? He dicho valorar, eh, es decir, tenemos que verlas todas, valorar es que todas presenten hayan presentado la, la documentación. Eh, como sabéis, había una pre-solicitud. Hacía una solicitud muy básica entonces después hay un plazo, de a partir de que se acaba el plazo de presentación, había un plazo de cinco días para que todos ellos presentaran entonces la justificación de, su, de esa solicitud. Eso es lo que tenemos que valorar. No es que se valore, tengo es que comprobar. Me, me, ya, mejor ya, dicho Hay que comprobar que, que, que han presentado esa documentación y, y entonces se les, da, se les da. Con lo que será se rápido eh ya yeah. sí, sí, sí, sí. cobrarán este proceso pues me... con sí no os sé decirte no os sé voy a decirte por qué a que eso tiene que luego esto es un estudiante administrativo tiene que pasarse pasaría a una vez valoradas a intervención para que autorice eh no y lleva un tiempo pero vamos hemos buscado que sea el proceso lo más ágil posible para que lleguen de la manera más inmediata dentro de de las circunstancias a, a, a todos los beneficiarios de las ayudas. Un apunte. De los 16.000 millones de euros eh, para la financiación de la comunidad autónoma, ¿al final cuántos son los que va a venir a la Comunidad Valenciana, los que se reparten al país aquí, a la comunidad? Bueno, pues yo sí si te, si tengo que ser sincero. Te explico exactamente cómo va a realizarse el, el montante, porque en un inicio dijeron que va a ser poblacional. Nosotros tenemos 5 millones de habitantes y ese es el criterio que nosotros siempre... Eh, desde Compromís, que es que mi partido, siempre reclamamos el criterio poblacional, es el criterio que de inicio y salida siempre es el más equitativo. Luego puedan haber otras líneas de financiación u otra manera de, de aumentar o compensar diversas desigualdades, ¿no? de desigualdades que puedan realizar, haber entre territorios. Pero el, el, yo creo que el básico es el poblacional. Claro. En este caso... Parece ser que no no va a ser eh, el criterio que vaya a aplicar de inicio el, el Gobierno central y nosotros lo que queremos reclamar es, es eso mismo, que ese criterio poblacional eh, sea eh, básico y, a partir de ahí ya, que se desarrollen otro tipo de, de, de ampliaciones o de, o de complementos a esa financiación que tanto necesitamos todos, que al aquí no nosotros estamos haciendo una carrera entre sus territorios, todos estamos en la misma situación, todos estamos claro. padeciendo esta epidemia y juntos tenemos que salir. Aquí no va a haber distinción, el, el coronavirus no entiende de fronteras, sí. pero es evidente que al final unos tienen un mejor punto de partida que otros Por, o, y nosotros queremos estar eh, eh, con las mejores eh, condiciones y luchamos para que los valencianos valencianas, para que los cristianos y Eh, puedan acceder a esas condiciones Y por último, eh, sé que no su competencia, pero eh, los mercadillos eh, ¿Sí? sí que de agricultores, usted es el concejal de, ¿Sí? de Desenvolupamiento del medio Rural, por ¿Sí? tanto el mercadillo de los agricultores sí que se va a poner en marcha, no depende no dependía de la fase 0 ni de la fase 1 porque tenía un permiso de la Consellería de Agricultura, por lo que los mercadillos ya podían haber estado funcionando ¿Sí? desde la pasada semana, no es así ¿por, ¿por qué motivo? Y Y, bueno, y cuándo pueden ponerse los mercadillos en elche bueno los mercadillos están ya en elche en marcha nosotros tenemos ya en elche, hoy han comenzado eh, eh, a, a estar en, en marcha eh, con la, en la misma o sea, con los mismos en los mismos diez en los que le correspondían en cada zona. es exactamente igual sí que es verdad que los hemos desplazado eh, a partir de, de, del jueves se podían eh, pasar o se podían eh, perdón ya hace, sí. Hace ya más tiempo. Eh, la dos semanas, la creo. Dos semanas. Decir, sí. La resolución de la Consejería eh, hace dos semanas, los eh, jueves, eh, ya dio esa posibilidad. Pero es evidente que esa posibilidad inmediata de, de reabrir era factible pues, para los sitios como una ciudad o un pueblo que, tenga, que tuviera un mercado, un mercado Nosotros a veces debemos de ser conscientes de, conscientes de la gran suerte que tenemos eh, en Elch, ¿no? de, de la gran capacidad que tenemos de ofrecer servicios a, tanto públicos como privados. Eh, nosotros tenemos eh, en un total de, de, de 13 mercadillos. Hoy se van a abrir 10, que son los que, los que tenemos capacidad de abrir en este momento. Eh, hoy, bueno, a partir de hoy se abren 10 mercadillos. Si veis Santa Pola, que tenía tres mercadillos, abrió el jueves. Ha tenido necesidad para poder prepararlo porque te recibía una serie de requisitos de protección, de seguridad a las personas, de tener medios para ofrecer eh, tanto de desinfección como de guantes y una serie de información y demás. Entonces, todo eso conlleva una logística que debemos de coordinar. Tanto Santa Puebla, que lo tenemos aquí al lado, que tenía tres mercadillos. O Alicante, que tiene, creo son cuatro o cinco nada más. Alicante abrió el viernes. Y nosotros, con el doble, hemos reiniciado hoy una diferencia de si le juntamos el domingo de, de un día a dos días con ellos es decir que vamos en la misma línea que el resto de administraciones ya estamos pero... en una situación en la que en la que hay que garantizar la seguridad de las personas uh -huh. hay que también que revisar las cosas bien y entonces hemos puesto en marcha 10 nuevas obligaciones en colegios y polideportivos para garantizar que la entrada y salida está está está, está eh, contabilizada y, y coordinada y con eso Eh, damos solución a uno de los grandes problemas que teníamos, que era la, estos, esto, esta, este canal de venta, que tanto para los propios productores agrícolas como para las vecinas y vecinas de, de nuestra ciudad que, y, de, y de nuestros parques y pedanías que, lo, que, lo, que los demandaban. ¿no? O sea que la novedad es que los mercadillos abren un total de 10 de 13 mercadillos de agricultores mm -hmm. en colegios y en instalaciones deportivas, porque sí. eh, así de esa forma están acotados y la entrada y salida sí. se puede controlar por parte de los agentes para controlar mm -hmm. eh, las aglomeraciones, sí. evitarlas evidentemente para tener el aforo controlado y también para que cuando entren eh, se desinfecten las manos, eh, coja, eh, cojan guantes, es decir, para que tengan esos medios y, y, y pasen por el punto en el que se pueden proteger para entrar dentro del mercadillo. ¿Con todo el, el mismo hor horario de anterior ha habido... Eh, eh, pueden estar, si no recuerdo mal, a... No sé si, a fíjate, me, me, me. Tenemos tantas cosas, y tanto, tanto, tanto, hasta, las dos, hasta las dos, y media, la no me recuerdo ahora. Sí, exactamente, sí, sí, no si hasta las dos y media, hasta las dos. vamos, hasta bien entrada, hasta, esto de la mañana, los de la mañana y los de la tarde con su horario de, de tarde. ¿vale? Pues una de buena, una buena noticia, tarde. una buena noticia para el lunes. No entramos en la fase 1, pero hoy abre la fase 1 para los mercadillos de los agricultores, sí. que desde sí. el 20 Se puede 30 están, abril, en el colegio eh, Eugenio Ors, en carlos Ah, pero los 10 eh, mercadillos no, no, no. supongo que serán los distintos cada, colegios, ¿no? Claro, Eugendors, porque ya hay más, Lo vuelvo a ¿no? repetir, para Ajá. que no haya confusión. Los mercadillos se realizan el mismo día que se realizaban. Pues sí, Ajá. yo te pongo ejemplo de mi barrio. El de Altavís era el miércoles. Pues, el de Altavís el miércoles sigue realizando, pero se hace en un colegio. ¿eh? Lo realizamos en un colegio. que puede ser el Víctor Pradera, el Miguel Encerrado? En este caso, en el, por decirte uno el Altavís, en la entrada a Ah, por la, por la necesidad de espacio. Ah, vale, en, el, en la Avenida de la UNESCO. Muy bien. Sí. Vale. En la nueva pasar, zona sí, de Altavista. Bien. Uh -huh. Pues muchísimas gracias por eh, toda esta información está en la web colgada, porque si no tendríamos pues, que ir paso por paso para decir dónde están los mercadillos Hablaré con mis compañeros, con mis compañeros de la Concejalía de Mercados para saber si la han colgado o la han enviado y en todo caso si no estuviera así, os la reemplearíamos para que además, sí. Yo creo que sí que está en la Concejalía la Secretaría de Mercado estará, uh -huh. la habrá colgado en la página web, eh, el, el cronograma con todos los de nuevos eh, desplazamientos uh -huh. de, de, de, claro. de los mercadillos, que siempre hemos buscado que estuvieran en la en el colegio que emitiera el, la mayor capacidad eh, al lado de su ubicación tradicional, ¿no? Pues muchísimas gracias, Felipe Sánchez. Estaremos, por tanto, atentos a toda esta información que es útil para la ciudadanía si quieren acudir a los mercadillos de los agricultores que comienzan hoy mismo la venta. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y recordar también que aunque estamos en fase 0, los comercios mediante cita previa y la hostelería mediante pedido telefónico se puede eh, te lo llevan a domicilio o lo recoges, puedes quedar con ellos, es decir, que nuestra hostelería y nuestro comercio está abierto en fase cero, con unas normas de protección, pero sí está abierto. Muchas gracias. 101.4 Telehelp Radio Marca. Comercial Persianera.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 Desde Urbaser y Achuntament de Elch se informa de los pasos a seguir para manipular la basura doméstica si hay en casa algún positivo o en cuarentena por coronavirus. Los residuos de la persona afectada deben ir a un cubo de basura situado en la habitación que junto con guantes, mascarilla o material utilizado por el cuidador se introducirá en una segunda bolsa bien cerrada, la cual depositaremos en la bolsa de residuos domésticos. Sin olvidarnos nunca de un buen lavado de manos y que toda esta basura debe ir al contenedor de residuos domésticos. Si los contenedores están llenos, no dejar la bolsa fuera y avisar al teléfono de recogida del Ayuntamiento o al WhatsApp de incidencias 680-363-774, unidos contra el COVID-19. Toda prevención es poca. Es un consejo de Ayuntamiento de Elche y Urbaser. La Gloria, con Rosmar y Alonso. Seguimos avanzando aquí en el programa La Glorieta y ahora después de hablar con los eh, representantes responsables del equipo de gobierno, tanto del PSOE como de Compromís, por lo que ha ocurrido en Elche para no pasar de fase, queremos ahora abrir los teléfonos para los grupos de la oposición. Tenemos en primer lugar al portavoz del grupo mayoritario y senador del Partido Popular, Pablo Ruz. Muy buenos días, Pablo. Muy buenos días, Ros. ¿Qué valoración realizan ustedes han pedido responsabilidades al alcalde hemos pedido responsabilidades pero no tanto por, por los resultados eh, que al final han determinado que no pasemos de fase sino por haberse anticipado a la supuesta el supuesto avance en la fase a la fase 1 sin tener ningún tipo de documentación oficial nosotros hemos pedido solicitamos el mismo viernes por la noche que se nos informara con documentación acreditada eh, por qué el alcalde tenía tan cierto que íbamos a pasar. Claro, esto supuso que desde el miércoles anterior el propio alcalde estuviera firmando a los hosteleros, empresarios, etcétera, que se iba a avanzar y eso, lógicamente, se ha transformado o sea, ha traducido en que los propios hosteleros han hecho copia de género que esa semana no van a poder utilizar y que van a perder dinero. Eso es lo que nosotros pedíamos, ¿no? Y luego, por otra parte, bueno, hoy han aparecido unos datos muy clarificadores, ¿no?, que explican por qué la comunidad valenciana no ha pasado en prácticamente su conjunto, en un 80%. Y es que dos de cada tres valencianos contagiados no han recibido atención hospitalaria en la comunidad valenciana, ¿no? O que, por ejemplo, el propio presidente Puig ha reconocido que solamente había test o que disponemos de test para eh, dos días. Claro, eh, ha habido cruce de información, no se ha dicho la verdad. Al final lo que estamos pidiendo es responsabilidad por una parte, certezas, Y fidelidad a la verdad, ¿no? Yo creo que nos jugamos todos mucho, primero la salud, después la economía, como para que estemos eh cayendo en estas medias verdades o medias cintas que al final nos desunican a todos, ¿no? Con estos criterios, con estos nuevos criterios eh, a los que ustedes eh, han tenido acceso, el alcalde en estos momentos está reunido con la consellera de Sanidad. ¿Esto se puede rectificar a tiempo? Eh, ¿Estos criterios de no haber realizado los tests suficientes o no haber tratado en los hospitales a los enfermos, a los pacientes de COVID, ¿se puede rectificar y poder pasar a la fase 1 en cuestión de días y no de semanas? Pues eso esperamos todos, ¿no? Yo creo que es el consell que entiende, en definitiva, que poner remedio. Eh, tenemos un dato. El Consejo está tardando 16 días en diagnosticar a una persona con síntomas. Solo ha hecho PCRs a 4 de cada 10 personas con síntomas. Es decir, a 6 de cada 10 valencianos con síntomas no se les ha hecho el test. Y vamos más allá. El consej, el Consejo, la Generalitat, no ha hecho el test al 83% de los valencianos que han tenido contacto con un contagiado. En fin y luego a eso se suma y tengo casos particulares a la familia que no se ha hecho un seguimiento tampoco a ningún valenciano que ha tenido contacto con un contagiado que en no se ha hecho seguimiento de nadie que haya tenido contacto con una persona que puede haber tenido el 19 no financiado si muchos los errores yo creo que yo creo que, que estamos lógicamente a tiempo de poder dar una, una solución o de poder buscar una solución que yo creo que a todos nos en fin, nos tranquilice pero de cualquier manera Eh, no se trata tampoco de, de buscar responsabilidades. Yo ahí difiero con algunos no se trata de poner las soluciones para avanzar y para que la crisis económica que se avecina incluso crisis eh, incluso crisis Ross eh, esto en eh, lo más esencial que es hay gente que ya a día de hoy no tiene para comer y esto no es alarmismo. Esto no es, eh, eh, no es predicar desde, el, como me dijo el alcalde, ¿no? que soy el pregonero del, del apocalipsis. No, no, son datos de Caritas. Son datos de ONGs que están ayudando con comida el Banco de Alimentos. Y para salir de esto cuanto antes tenemos que poner las medidas, está claro. De eso vamos a hablar eh, precisamente de los criterios. La no realización de test no ha habido un control, por lo que has dicho, de contagios en la Comunidad Valenciana y eso es lo que eh, nos ha castigado y no hemos pasado a la fase 1. Pero Qué es excepción. que el, Chimo, el presidente del Consejo, Chimopuch Puig, ayer mismo decía al presidente Sánchez que no han realizado más tests porque el protocolo de sanidad establecía que solo había que realizarlo a pacientes eh, sintomáticos y que claro, tenían que ingresar en claro, los hospitales. Claro, pero es que los pacientes sintomáticos no han ingresado en los hospitales. Es que te doy el dato. Eh, el Consejo tarda 16 días en diagnosticar una persona con síntomas y hasta que previsiblemente no es diagnosticada, no ha recibido el tratamiento adecuado y voy más allá. Eh, la comunidad valenciana, hasta ahora, dos de, de cada tres valencianos contagiados no han recibido atención hospitalaria de la comunidad valenciana. Por eso había camas libres. El 4 de mayo había 12.834 positivos y solo había 4.000 ingresados. Es decir, eh, para que nos entendamos, 8.000 y pico valencianos o han fallecido en su vivienda o se han curado en su casa. Claro, esto al final demuestra, insisto, yo creo que la responsabilidad de todo esto, o sea, el caos en las gestiones del Gobierno de la Nación, que es en definitiva el que asume el mando único. Eso creo que estamos todos bueno, de acuerdo. Bueno, pero sanidad ya está transferida. ¿Y las competencias y la gestión de la sanidad te ha sido en el Gobierno valenciano? A medias, porque el mando único intentó en un principio asumir todas las transferencias que hemos ido, en fin, eh, precisamente eh, descentralizando durante los últimos años para supuestamente ser más ágiles más eficaces. El Ministerio de Sanidad a día de hoy es un ente sin tú lo sabes es un ente sin capacidad para para, para poder sin agilidad para poder reaccionar no, no tiene infraestructura al final pues por, se eso por eso no sorprende que no se haya claro, dejado más a las comunidades autónomas eh, los criterios absolutamente de acuerdo absolutamente de acuerdo y al final nos encontramos con estos datos que son francamente demoledores no es decir una mira el marido de una de las chicas que trabaja en casa de mis padres Eh, de detectar le han detectado que es positivo le han dejado en casa, oiga un ingreso usted a esta persona que además es de alto riesgo, pero no no lo han hecho, no es evidentemente responsabilidad del hospital, es directamente responsabilidad de la consellería, porque el ministerio fue la decisión que trasladó a la consellería. no sé si me explico perfectamente pablo es en fin, un desastre un desastre, un desastre bien eh, qué va a hacer el usted es senador. Nosotros, mira, ayer mismo eh, Bueno, nosotros tenemos poco de margen Porque no gobernamos, evidentemente Contamos con una, con una herramienta Que es el CID, que es una plataforma que tenemos Los senadores para ir subiendo preguntas Ayer, anteayer mismo Realicé diez preguntas al Gobierno de la Nación Sobre el caso particular de Elche Otras diez sobre el caso particular de la provincia de Alicante Tienen un mes para contestar A qué se, se Respondía a la negativa Cuáles son los criterios Cuáles son las disposiciones oficiales ¿Cuáles son los escritos o los oficios que desde el ministerio se han mandado a Conseguería? En fin, es que son tantas dudas las que se plantean, Ross. Y yo creo que aquí el alcalde ha, insisto, eh, y no quiero hacer... Es que no tiene sentido hacer política con esto, ¿eh? Pero creo que el alcalde se echó a una piscina sin agua. Por ejemplo, Luis Barcala, cuando la semana pasada le preguntaba al alcalde de Alicante, cuando la semana pasada le preguntaba al alcalde, vamos a pasar el lunes de a las hace uno, él exigía teoría y demostraba prudencia. decía, bueno, vamos a ver. Yo no sé nada a día de hoy. En principio todo hace indicar que no podemos avanzar. Claro, eso al final también supone lo psicológico un palo duro. Ahí mi vecina me decía, joder, vaya palo, ¿no? Yo te pensaba que ya mañana iba a estar en casa con mis hijos o con mis nietos, ¿no? No sé, yo creo que se está haciendo todo. Es verdad que nadie está preparado para una pandemia de estas características que nos ha superado a todos pero cuando se exige un pleno de responsabilidad la responsabilidad no llega, yo creo que también hay que asumir, bueno, pues errores y por lo menos pedir perdón y corregir, ¿no? Supongo que eso es lo que ustedes van a pedir. En la Junta de Portavoces, ¿usted está tan seguro de que el alcalde creó falsas expectativas en esta ciudad? Porque en la Junta de Portavoces del pasado viernes a ustedes el alcalde les informó que íbamos a pasar a la fase 1. no bueno, lo daba por hecho, pero es que no en la Junta de Portavoces. A las 12 del mediodía el alcalde compareció antes de la Junta de Portavoces con las 11 y media, que fue a las 12, y en esa comparecencia pública en la que existen vosotros, el alcalde afirmó que estaba todo todo todo indicaba y, y la más que previsible eh, avance o promoción a la fase primera el próximo lunes. En la Junta de Portavoces además hablamos de la crisis en, la, en el sector de la hostelería y el comercio, ¿no? Nos encomendó una serie de cuestiones que mañana haremos publicar en la propia Junta de Portavoces. Por desgracia, Vamos a para que la democracia funcione tiene que haber gobierno y tiene que haber oposición. A mí no me gusta criticar, como cualquiera entenderá. Es decir, es mucho más gratificante eh, con, bueno colaborar siempre hay que hacerlo, ¿no? Pero eh, ponerte a disposición, sumar y proponer. Pero, lógicamente, mañana se muy incisivo. El problema es, el problema entre comillas, y eso algún medio le habéis denunciado. Y tú te creo que también. Nos hemos quedado solos haciendo oposición y somos cuatro grupos de oposición, ¿no? En fin, es nuestro papel y eso es lo que nos toca ahora. Y también les toca al Partido Popular ver qué aprueba en la próxima propuesta del estado de alarma. He Visto las críticas que le ha llovido a Pedro Sánchez por cómo ha dejado a la mitad de la población española en la fase cero, por los criterios que han sido cuestionados, ¿usted considera que el Partido Popular votará en contra o se abstendrá? Bueno, no solamente nosotros, sino la propia Inés Arrimada dijo en la última en la última comparecencia en el Parlamento que iba a ser la última vez que iba a votar a favor. Hay otros mecanismos, está la, ley de, de está la Ley de Seguridad Nacional, está la Ley de Salud Nacional... Hay otros recursos que pueden habilitar mecanismos para seguir siendo severos en cuanto a medidas. De todas formas, Ross, no me dirás que, a pesar de que estemos en la fase cero... Eh, también somos los propios eh, vecinos de Elche, los propios ilucitanos los que deberíamos ser más responsables a la hora de salir a la calle a las ocho de la tarde, que parece que nos lancemos como un toro, se lanza la plaza de toros a un tendido, ¿no? En fin, yo creo que tenemos que ser todos un poco también conscientes de lo que tenemos por delante y a ver si vamos a deshacer todo lo que hemos andado con la ejemplaridad que hemos demostrado, ¿no? Todos estos estos meses los ilucitanos. Es verdad que la provincia de Alicante, que Murcia, que todo el este de Andalucía Eh, los, contagiados, los contagiados han sido prácticamente, eh, no han llegado al 1% en las tasas con respecto al total nacional. Pero la decisión se corresponde eh, con cuestiones más técnicas, ya te digo, con dejadez de funciones por parte del Consejo, que a su vez responden a dejación de funciones por parte del Ministerio, ¿no?, o a malas decisiones por parte del Ministerio. En fin, yo creo que tenemos adelante muchas incertidumbres y lo que todos queremos es que esto se solucione cuanto antes nosotros. Desde luego, eh, tal vez lo digo en este medio, eh, con respecto a lo que te he comentado de la seguridad de los hosteleros y al comercio, eh, nos hemos vuelto a poner a disposición el equipo del gobierno, aunque no es necesario para cualquier modificación presupuestaria que, que se tenga que llevar adelante en el próximo pleno ordinario de este mes. Eso quiere decir que habrá que recortar de partidas que ya sabemos que no van a ser necesarias como las de las fiestas. Yo, en concreto, pienso, eh, y tú sabes cuál es mi vinculación con el ministerio de desde niño, Y si no hay misterio, no tiene ningún sentido que estemos hablando todavía de hacer fiestas patronales y no va a pasar nada. Es decir, si en Valencia no ha habido fallas, si en Alicante no ha habido hogueras, si no ha habido Semana Santa en las calles, eh, creo que teníamos que ser valiente. Y esos 700.000 euros de las fiestas, no en su totalidad, se podrían dedicar a, a generar una partida ...sólida que ayudar a comerciantes y a hosteleros a salir de esa pesadilla, ¿no? Pero bueno, eso ya lo hablaremos más adelante. Eh, porque mañana en Junta de Portavoces, ¿qué van a hablar? ¿Qué asuntos el, el poder trabajar de forma conjunta para pasar a la fase 1 con la sí, información a... que el alcalde hoy tenga de la consellera? Efectivamente. Primero vamos a pedir explicaciones. Vamos a preguntar al alcalde, aunque ya sabemos la respuesta... Eh, cuál era la certeza que él tenía para afirmar que pasábamos de paz y no pasábamos. Eso ha hecho mucho daño a muchos hosteleros porque, como tú bien sabes, han hecho copio de género y ahora se lo tienen que comer, hablando en plata. ¿no? Eso, por una parte. En segundo lugar, el alcalde nos exhortó a la posición a preparar, esto es así, literal, a preparar un plan de, bueno, de medidas, un paquete de medidas, para ayudar al comercio y a hostelería. Aparte de, por supuesto, seguir ayudando a familias que están en una situación prácticamente desesperada, la que están necesitando que el Fondo de Alimentos o Cáritas les dé de comer. Esto es así de duro y así de rotundo y así de, de, de terrible, ¿no? Y vamos a llevar los deberes hechos. Vamos a proponer un plan de acción para comerciantes y para hosteleros, que es lo que el alcalde nos encomendó el pasado el pasado viernes. Y, por supuesto, hablaremos de la situación de la ciudad. Y, una vez más, tenemos la mano para cualquier modificación presupuestaria que haya que habilitar Eh, para precisamente ayudar a la gente. Pues muchísimas gracias por realizar precisamente esa oposición responsable de sumar y no restar. Gracias, Ay, no, Pablo. no cabe otra, Ros. Eh, sería un error absoluto que no se merece el pueblo de Echesis si no estuviéramos a la altura de las circunstancias. Radio Marca. En INED volvemos a recuperar nuestra actividad habitual.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 Y por los que te rodean, pon carácter a tu imagen y da valor a tu empresa. Tu reclamo publicitario en caractersc.com. La Glorieta con Rosmar Alonso. Pasan 3 minutos de las 10 de la mañana y seguimos, vamos a seguir con las declaraciones con las valoraciones de los grupos de la oposición ...por eh, ese motivo, por el que el chino haya pasado a la fase 1. Hemos comenzado el programa hablando con los responsables del equipo de gobierno... ...con el concejal de Seguridad y Emergencias... ...y con el concejal del Medio Rural y Comercio, Felipe Sánchez... ...tanto de PSOE como de Compromís, Ramón Abad, PSOE, Sánchez, Compromís... ...hemos continuado con la, val, con la valoración del portavoz del Partido Popular... ...y senador Pablo Ruth, y ahora queremos también contar con la valoración de la portavoz de Ciudadanos, Eva Crisol. Muy buenos días, Eva. Buenos días. Vale, parece que no tengamos no tenemos en estos momentos la conexión pero eso será en cuestión de segundos que volvamos a retomarla. 101.4 Tele-Elx Radio Marca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 Pronto volveremos a disfrutar de grandes momentos juntos. Restaurantes Águila Bar. Pues hemos recuperado esa conexión telefónica con la portavoz de Ciudadanos, Eva Grisol. Muy buenos días, Eva. Hola, buenos días, Rosmar. ¿Qué información tiene Ciudadanos de por qué el chino ha pasado a la fase 1? Bueno, información no tenemos ninguna, de hecho nosotros lo que hicimos fue, en cuanto tuvimos constancia de que no pasábamos de fase, presentamos un escrito al ayuntamiento, al alcalde al alcalde solicitando el documento que se había envi enviado a la Consejería de Sanidad, solicitando que el municipio pasase a la fase número uno, ya que, eh, bueno, ya sabemos todos que el alcalde el viernes había anunciado y toda la información y las noticias que teníamos era que probablemente Pasábamos de fase con lo cual pues el, el golpe que recibimos fue bastante importante y bueno pues lo que hemos hecho ha sido solicitar la información a través de una entrada de registro al ayuntamiento por lo que se está publicando durante estos días es que quizá la clave haya estado en que no hayamos realizado los suficientes tests ni tampoco que hayamos ingresado a todos los pacientes con COVID en los hospitales y que por eso la tasa ...de hospitalización era mucho menor que en otras comunidades autónomas. Ya, pero bueno, eso esa es una, ese precisamente es un problema que se, se venía reflejando desde el principio. Nosotros hemos solicitado tam, tanto a nivel local como a nivel autonómico... ...la realización de test a toda la ciudadanía y de una forma masiva... ...porque así podríamos tener una constancia real de las personas que estaban afectadas por el virus y cuáles no. Y de todos modos, si ya se sabía que este era uno de los parámetros que se iban a seguir, lo que no entendemos es que Consellería no haya puesto los medios suficientes eh, como para pasar para poder pasar esta fase. Eso es un problema pues que tendrá que valorar también el presidente de la Generalitat y valorar por qué no ha actuado como se le exigía. Yo creo que decir ahora que no tenían constancia, que esto era necesario, me parece... Eh, pues que, la verdad es que no sé cómo valorarlo, pero si es así me parece muy mal, porque además era una solicitud y una petición que era necesaria para poder eh, valorar realmente cómo se encontraba la situación en cada uno de los departamentos de salud. Y ya no solo eso, sino eh, la repercusión que ha tenido a, todo, a todos los niveles, porque recordemos que hoy se ponían a trabajar muchísimos sectores como por ejemplo la hostelería, el pequeño comercio, y estaban preparando esos negocios y esas empresas y se han visto otra vez abocados a otra ruina, porque tienen que retrasar las aperturas después de haber pues comprado material, etcétera Entonces, pues esto quizás se tenía que haber valorado o no haber hablado tan pronto de que estábamos ya en la fase 1. Teníamos que haber, a lo mejor, sido más prudentes. Por eso usted eh, ha dicho que ha pedido explicaciones al alcalde, pero ¿va a pedir responsabilidades por las pérdidas económicas que ha ocasionado el, el, su anuncio de que íbamos a pasar a la fase 1? pues lo estamos valorando con, el, con los sectores económicos que se han visto perjudicados, porque es cierto, y además el viernes se veía en, el, en la calle pues la mayoría de, la, de las pequeñas cafeterías, pequeños negocios, pues limpiando y poniéndose al día para hoy abrir. Es un gran golpe porque eh, pues supone una inversión, porque aparte de todo, estas empresas y estos negocios habrían comprado material y ahora otra vez eh, pues eh, se ha echado a perder y, y esperar. Con lo cual eh, pues tendrán que valorar, tendremos que valorar si se piden... Eh, responsabilidades y a quién se piden. Tenemos claro eh, que Chimo Puig eh, valoró muy a la ligera a lo mejor las condiciones que se le habían planteado y no, no ha estado a la altura de la situación. Mañana tienen ustedes junta de portavoces. En esa junta de portavoces eh, Ciudadanos, eh, ¿qué medidas va a proponer? Porque el alcalde les pidió el pasado viernes que ayudasen a la recuperación económica, pero Vista la situación, ¿qué van a proponer ustedes? A ver, nosotros las propuestas ya las hicimos el viernes. El viernes hicieron unas propuestas que además eh, en las que coincidimos casi todos los grupos eh, relativas al sector de la hostelería y del pequeño comercio. Este martes lo que vamos a hacer es eh, valorarlas, cuantificarlas y trasladárselas al equipo de Gobierno para que tome decisiones, entre ellas están ayudas al pago del alquiler, a estos pequeños comercios y también al, a la hostelería, la eliminación de la tasa de, de basuras y residuos, eh, que el, el tema está en valorar si se eliminaba completamente o se eliminaba por trimestre, eh, una serie de ayudas también al pago de libia a los propietarios de los locales, etc. Eh, las, las medidas son correctas y además son las que piden en el sector, con lo cual nosotros entendemos que el equipo de gobierno tiene que acceder a llevarlas a cabo, porque si no lo que estaría es dando la espalda a la economía de, de Elche, a la economía de los ilicitanos y dando la espalda a muchísimas familias que viven de este sector y que se van a ver nuevamente perjudicados, eh, con lo cual pues habrá que tendrán que valorar también la situación en la que nos encontramos y tomar decisiones eh, pues adecuadas a, al momento en que estamos. No vale decir que es que no hay presupuesto, se han hecho modificaciones presupuestarias y hay partidas suficientes de las que se puede quitar... Eh, cantidades para ponerlas en, en este tipo de ayudas. Por sus declaraciones, ustedes eh, culpabiliza al Gobierno valenciano de que no hayamos podido pasar a la fase 1 por no cumplir con los criterios que exigía el Gobierno central o desconocerlos. Eh, ustedes eh, consi eh, ¿Cuál es la valoración que hacen de esta gestión eh, por parte del Gobierno central y del Gobierno autonómico? A mí no me parece una, una gestión correcta. Estamos eh, yendo a trompicones durante todo el proceso. Yo creo que que las decisiones tienen que ser más serias y que no se puede engañar a la ciudadanía. Tú no puedes engañar a los ciudadanos, y aquí sí que entro a hablar también eh, la gestión que se hizo la semana pasada por parte del ayuntamiento, y tú no puedes afirmar rotundamente que vas a pasar de fase y que y que esta semana se iba a reactivar todo, cuando no lo sabes, lo que, lo que se pide es prudencia. Si no se saben las cosas, no se puede hablar y no se puede decir ni, ni que se va a trabajar de nuevo y que vamos a empezar a impulsar Eh, la economía del municipio eh, porque así lo único que se crean son falsas expectativas y un nuevo golpe a todo el sector yo creo que si no se sabían las cosas pues lo lógico es que no no se actúe ni se hable en consecuencia de todos modos ahora veremos el escrito que se ha mandado por el equipo de gobierno y valorar cuando nos lo trasladen en clase y valoraremos pues eh, qué parámetros y qué qué índice se ha utilizado para decir que estábamos seguramente entre las primeras ciudades que íbamos a pasar a la siguiente fase, cuando Pedro, no ha sido así. Pedro Sánchez ha anunciado que va a pedir una nueva prórroga del estado de alarma. ¿Ciudadanos votará a favor? Bueno, nosotros la semana pasada votamos a favor porque considerábamos que era necesario eh, que se hiciera un plan B, un plan para la desescalada ordenado, y ahora pues habrá que ver también la situación. Yo, en, de momento, no, no sé si se va a votar a favor o se va a votar en contra. Lógico, no pertenece al grupo parlamentario, pero... Exacto, es una decisión que se tomará a nivel nacional. Pero muchísimas gracias, Eva Crisol, precisamente por la valoración que ha hecho de la gestión aquí, en el Ayuntamiento de Elche, sobre esta desescalada. Gracias. De nada, gracias a nosotros Un saludo. Tele Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche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 Elche Radio Marca 101.4 La radio de Elche La Glorieta con Rosmar y Alonso Son las 10 y 14 minutos de la mañana, tenemos 20 grados de temperatura y subiendo la temperatura será un día de calor y es un día en el que el tejido empresarial pues ha amanecido ...con el peor de los escenarios... ...porque contra todo pronóstico... ...nosotros, ya lo saben ustedes... ...no hemos pasado a la fase 1... ...hemos hablado en la primera hora... ...de este programa de La Glorieta... ...con el equipo del gobierno... ...y con los grupos de la oposición... ...para clarificar esta situación... ...clarificar los criterios que se han seguido... ...para no pasar a la fase 1... ...pero también para saber... ...qué van a hacer... ...para aliviar... ...aliviar a las empresas... ...que también han tenido pérdidas precisamente porque consideraban que iban a pasar a la fase 1 y esto nos referimos a la hostelería, habían hecho una inversión y ahora la pierden porque no pueden abrir sus terrazas. Cedelco, la patronal de empresarial, se suma precisamente a las críticas de los grupos de la oposición por lo ocurrido y en una nota que hizo pública el pasado fin de semana, pues dijo o puso de manifiesto su gran preocupación por esta situación. Por eso queremos hablar con la secretaria general de esta Confederación Empresarial, de FEDELCO, del Crículo Empresarial de Elche y Comarca. Muy buenos días, Beatriz Serrano. Buenos días, Rosmarie. Bien, pues, ¿cómo se encuentra el tejido empresarial de Elche? ¿Preocupado e indignado? Eh, bueno, eh, preocupado, evidentemente. Eh, indignado, pues, hombre, lo que estamos es un poco eh, desinflados. Porque, claro, si se si nos va anunciando durante semanas que el 11 de mayo comienza la actividad y nos vamos preparando, porque una empresa no se puede preparar de un día a otro. Necesita hacer sus, eh, sus valoraciones y poder tomar las medidas suficientes como para poder abrir... Y nos encontramos con que el viernes se nos anuncia que, que no va a ser posible en elche cuando vemos que hay otras zonas eh, cercanas que oye les damos también nuestra felicitación, pero sí que pueden abrir y no se nos explica muy bien, porque nosotros no teniendo las cifras y los datos que según nos dijo la dietal valenciana éramos de matrícula de honor, pues claro es algo que no, que no entendemos, entonces esta desesperanza. Eh, nos, la verdad que nos ha provocado que, que el daño económico provocado por esta crisis sea aún mayor ¿Y qué expectativas tienen ustedes? Porque eh, el alcalde en estos momentos ha estado reuniendo con la Consejería de Sanidad, Chimo Puch, ayer fue muy crítico con Pedro Sánchez y de poder rectificar los criterios que no se han cumplido, podríamos pasar a la fase 1 en cuestión de días sino de semanas, ¿ustedes qué esperan? Bueno, ahora mismo no sabemos qué esperar porque nosotros lo que pedíamos solamente era seguridad para poder planificar adecuadamente y nos sentimos que no hemos contado con esa seguridad y que no hemos podido planificar adecuadamente. Entonces, ahora mismo no, no sabemos muy bien qué esperar. Hombre, sí, claro, nuestra esperanza es poder empezar a reanudar la actividad lo antes posible, siempre y cuando cumplamos las medidas sanitarias que tengamos que cumplir. Esto va por delante. O sea, lo primero son las vidas, lo primero es la salud pero la economía también hay que activarla, porque estamos hablando de unos sustos de paro muy grandes y estamos hablando de empresas que ya están empezando a plantearse si van a abrir o directamente ya no abren más. Este es un dato que tienen ustedes sobre la mesa. No tenemos cifras que te pueda decir el 25% de las empresas piensan, pero sí sí que es cierto que el clamor general cuando sobre todo son pequeñas y medianas empresas y están dos meses facturando 0 y pagando impuestos, y no hay un remanente suficiente en sus arcas, es muy complicado luego poder reanimar la actividad. Y en fase cero muchas veces también es complicado. La industria sí que ha podido comenzar su actividad, pero claro, su actividad es producir. Los comerciales no pueden salir a vender, los, los comercios están cerrados. Entonces, también es un problema para la industria el poder reactivar su producción si realmente todo el tejido empresarial no está ahora mismo activándose. Porque, ¿qué, qué, qué produces si no, si no puedes vender y si no, y no puedes salir a vender y nadie te va a comprar? ¿No se está exportando? Se está exportando, afortunadamente, pero cuando estamos hablando del pequeño comercio de, de la zona y del comercio de proximidad, ahora mismo esa, esa posibilidad es nula. ¿Qué sectores son los más castigados? Eh, los que pensáis vosotros que no van a poder abrir las persianas. Estamos hablando de comercios, bares, restaurantes y locales de ocio. Bueno, vamos a ver. Lo que está claro es que los sectores más perjudicados, que no estoy diciendo que no puedan abrir la persiana, pero van a ser los más perjudicados es el comercio y la hostelería, porque fueron los y turismo, fueron los primeros en cerrar y van a ser los últimos en abrir. ...estamos hablando de muchos meses... ...y que además es un sector... ...que necesita contar con una seguridad... del ciudadano para poder... Re o sea, ...retomar esa cierta normalidad... ...entonces estamos hablando también... ...de comercios pequeños... ...que a lo mejor ya venían de crisis... ...que sabéis que el centro de Elche... ...estaba sufriendo una pe un pequeña crisis... ...en el comercio... ...que a lo mejor muchos de ellos... No, no, ...no podrán retomar la actividad... ...ahora mismo es un poco pronto para valorar... ...porque ni siquiera sabemos... ...si vamos a pasar a la fase 1... Con lo cual es complicado poder hacer cálculos ahora mismo. Cierto, no hay certezas, es algo que ustedes siempre lo han dicho desde que comenzó esta pandemia y sigue sin haber certezas y las pocas que hay parece que juegan en contra, en nuestra contra, porque se convierten en totalmente lo opuesto. Por eso, ¿qué va a hacer Cedelco? ¿Qué acciones de protesta o reivindicaciones son las que va a tomar a partir de ya? Bueno, nosotros desde CEDELCO eh, y a través de la Confederación Valenciana de Empresas hemos pedido todo tipo de explicaciones al Gobierno valenciano porque entendemos en estos momentos que tanto el Gobierno central como el Gobierno valenciano es quien nos dé una explicación de qué es lo que ha pasado y vamos a ver, ¿no hemos pasado a la fase 1? Bueno, pues, pues ahora mismo con lo que hay nos tenemos que aguantar porque si nos han dicho para la actividad hemos parado, si nos ha dicho, se nos ha dicho necesitamos mascarillas, no hay, no podemos traer de otro sitio hemos hecho mascarillas, hemos hecho batas, se nos ha dicho el trabajador en ERTE, lo hemos puesto en ERTE, se nos ha dicho no llega el dinero en ERTE y muchas empresas se lo han adelantado a sus trabajadores para que pudieran comer, se nos ha dicho una serie de cosas y nosotros siempre hemos sido obedientes y muy sensibles. Entonces ahora lo que pedimos es ese retorno de sensibilidad, sean sensibles con el sector, con, la, con el tejido empresarial, que ahora mismo no lo estamos no estamos pasando el mejor de los momentos, pero... Sí que es cierto que tenemos que ser cautos porque esto viene de una crisis sanitaria de gente que está muriendo y nosotros solamente queremos cumplir con lo que se nos diga, pero que sean sensibles con que si no hay economía, eh, al final esta, esta crisis ya no va a ser solo eh, sanitaria y económica, sino que va a ser social. Si en España ahora mismo hay 21 millones de parados frente a los 16 millones de trabajadores, esto implica que solo hay poder recaudatorio sobre 16 millones de personas, que tienen que ayudar a 21 millón de personas. O sea, las cifras no van a salir y esto va de un aumento. Ayer o anteayer se conocía que los ERTE ya se van a prolongar el 30 de junio, que se está estudiando prolongarlos más. ¿Ustedes, sobre esta medida del Gobierno, cuál es la valoración que realizan? ¿Se necesitan más ayudas? Bueno, se necesitan ayudas por todas partes, pero queremos no con que se ha podido ampliar estos ERTEs, que eran muy necesario, sobre todo para los sectores, como decía, del comercio, la austeridad y el turismo. Era muy importante poder alargarlo, porque tú no puedes abrir un hotel solamente las habitaciones, sin las zonas comunes, pero mantener a todos tus empleados. Esto se hace inviable. Pues Beatriz Serrano, secretaria general de Cedelco, muchas gracias por la valoración que ha realizado de cómo se encuentra el tejido empresarial.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 que tu solidaridad no separe en nuestras fronteras. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org barra emergencia coronavirus y colabora. Pues con esta sintonía de informativos damos paso ya cuando son las 10 y 24 minutos y tenemos casi 21 grados de temperatura nuestra compañera Iziar Martínez que se encuentra en los estudios de Tele-Elch radiomarca preparada para darnos pues la última hora. Antes que nada, comenzamos con el comercio porque tienes una rueda de prensa en cuestión de minutos y tienes que terminar esta ronda de noticias. Eso es, buenos días. Buenos días eh, Hoy el edil de comercios para intentar reactivar la economía aunque sigamos en fase cero va a presentar una campaña de comercio y, y estas también son las recomendaciones que hacen cuando vayamos al comercio en esta semana y en un futuro no también cuando pasemos de fase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 Estos son los consejos importantes. Estos son los consejos cuando vayamos a los comercios en esta fase cero, pero los que no les ha perjudicado, que no pasamos de fase, son los mercadillos, que hoy sí reabren aquí en Elche. Hoy en concreto eh, abre el de San Crispín en el Colegio Eugén y Dos, porque como hemos ido comentando, se han reubicado los mercadillos y en nuestra página web están cada día, cada mercadillo que abren porque solo van a abrir 10 y su reubicación que son en colegios municipales, también en pedanías, en y centros poli polivalentes y deportivos también, es. eh, según ha dicho Feliz Sánchez, o sea, y todos los horarios y la apertura ya saben que en teleelch.es ustedes pueden tener acceso a esos horarios, a esa información útil es. que quedaba pendiente después de la entrevista con Felipe Sánchez Pues eh, sí, de todos modos la vuelta a los mercadillos sí que se hace pero se hará de modos distintos, pues han habilitado unas puertas de entrada y otras de salida uh -huh. una misma dirección, uh -huh. en fin, una serie de medidas que tenemos que seguir tomando Como ha ocurrido también con el puente de Canalejas, Exacto, con una misma se ha pintado para que todos vayamos por una dirección u, u otra claro, No hay cruces Como la ladera del río ¿no? por Mayer, un Cómo nos está cambiando la, la ciudad. Eso es, bueno, y seguimos en fase cero y la pregunta sigue siendo ¿por qué? Y para tener respuestas bueno, el alcalde, Carlos González, hoy se va a mantener una videoconferencia una reunión con la consejera de Sanidad, Ana Barceló Aún no ha terminado, si... ¿no? Porque ha empezado a las nueve, ¿no? Eh, sí, ha empezado esta mañana a las 9 y a las 11 y media nos va a dar cuenta sí. de todo lo que se ha hablado a los medios de comunicación. Así que en el próximo informativo de la UNAD tendremos, la esperamos tener esas respuestas de por qué sí. estamos en la fase 0. Sí, queremos respuestas en estos momentos porque si la si tenemos los criterios podemos rectificarlos y poder cuanto antes pasar a la fase 1. Claro, tenemos que saber el por qué para rectificar. Porque ¿no? hace falta, lo ha dicho la secretaria de la patronal empresarial. Claro. Las empresas están ahogándose, sobre todo las pequeñas. Los comercios microempresas y es auto son los, los más perjudicados, los tenedores también, esaos estuvimos con ellos y muchos de ellos pues han perdido género, ¿no? Hicieron la compra el viernes y el viernes por la tarde se enteraron de que no podían abrir, han perdido género, también muchos avisaron a sus trabajadores de que volverían a trabajar si tenían terrazas, levantaron en muchos casos ERTEs, han tenido que hacer marcha atrás y, y seguir en ERTEs esos empleados, ¿no? Pues hasta que pasamos a fase 0, a fase 1, perdón, pues la situación continúa siendo siendo la misma. Y nos ha llegado una última hora también es que ...que la Diputación ha inyectado a Elche unos 170.000 euros y bueno, el, el diputado Juan de Navarro dice que puede ir destinado pues a la ayuda de esas familias más vulnerables eh, a comprar EPIs o cualquier otra cosa y, y también este fin de semana ha sido un poco accidentado ayer resultó herido un niño de 9 años porque colisionó su bicicleta con un coche fue a sobre las 3 de la tarde en el paseo en el fue asistido por el equipo sanitario y trasladado también al hospital general por contusión en la cabeza y heridas en una rodilla pero es que también horas después a las 10 de la noche se produjo óptima otro accidente entre un coche y una moto en la calle Fernanda Santa María. También hasta allí se desplazó el SAMU porque tuvo que asistir al motorista que tenía 23 años y además era un trabajador de reparto y también fue trasladado al Hospital General por policontusiones O sea que tenemos un fin de semana también cargado de noticias, Ros. Pues muchísimas gracias Isiar. Eh, a la una volvemos a escucharte porque es importante esa rueda de prensa del alcalde. A ver qué nos dicen, si no te despejan dudas. Bien, pues nosotros continuamos a la una. Ya saben que Isidar Martínez vuelve aquí con Marga García Eso. a contarnos todas las noticias. Nosotros continuamos, gracias. Nosotros continuamos y lo hacemos ahora con la crónica deportiva con nuestro compañero Paco Gómez, eh, quien nos va también a hablar de cómo va a afectar precisamente esa decisión de no haber pasado a la fase 1 al deporte. ...nuestro compañero Paco Gómez... ...que en unos segundos estamos intentando... Ah, aquí está la crónica... ...en unos segundos lanzamos la crónica de Paco Gómez... ...muy buenos días... ...hola, buenos días... ...hoy se inicia el tercer día de entrenamiento... ...para los jugadores del Elche Club de Fútbol... ...que seguirán siendo individuales... ...repartidos en turnos de seis futbolistas... ...los hombres de Pacheta... Eh, ...tanto el viernes como el sábado... ...y fue jornada de descanso y hoy pues están llevando a cabo sobre el césped rutina de ejercicios físicos y con balón para tratar de recuperar la forma perdida durante el confinamiento. De esta forma, tanto el cuerpo técnico como los servicios médicos del club y los futbolistas están aplicando las medidas de higiene y distanciamiento social establecidas por la, lig por la Liga. Además, el técnico del Elche eh, suele seguir desde la banda las evoluciones de sus jugadores, eh, que evolucionan a buen ritmo en la recuperación física y en las sensaciones con Balón, el conjunto ilicitano que como decía uno de los capitanes Gonzalo Verdú inicia ahora esta puesta a punto para una liga de 11 partidos y es que el objetivo de la liga es comenzar el tercer fin de semana de junio y finalizar el último de julio la liga de regular con dos partidos por semana en ese escasamente mes y medio para finalizar la liga y la última semana de julio y la primera de agosto se disputarían los playoffs, Por cierto, que la Liga ha confirmado eh, a través de un comunicado que tras las pruebas del COVID-19 que ha realizado a todos los clubes profesionales como paso previo a reiniciar la competición, cinco futbolistas entre primera y segunda división han dado positivo. Eh, se han detectado algunos casos positivos por coronavirus, cinco exactamente, y decía Tebas, el presidente de la patronal, que todos ellos son asintomáticos y en la fase final de la enfermedad. La liga desconoce la identidad concreta de los jugadores en cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Uno de los objetivos del protocolo de la liga era detectar los denominados falsos negativos o asintomáticos, es decir, aquellas personas que están contagiadas y que sin presentar síntomas pueden contagiar a otras personas. Por tanto, los futbolistas que han dado positivo permanecerán en cuarentena en sus domicilios realizando actividad física individual en, caso, en este caso de que sean futbolistas. En los próximos días se les volverá a hacer una nueva prueba y tras obtener los resultados negativos podrán incorporarse a los entrenamientos con sus respectivos clubes. Hasta luego. Hasta luego Paco, muchas gracias y cerramos la ronda de noticias con la información meteorológica. Sepamos qué tiempo nos espera para esta semana. Muy buenos días Vicente. Muy buenos días, comenzamos una semana marcada por la inestabilidad atmosférica Ayer domingo tuvimos de todo, a primera hora nos cruzaba una línea de inestabilidad atmosférica Aquí en la ciudad apenas dejaba entre 0,4 o 1 litro metro cuadrado Mientras que en pedanías como Valverde se recogían hasta casi 14 litros metro cuadrado En torre vieja 30 litros metro cuadrado y ocasionaba algunos problemas en una urbanización muy concreta conforme iba avanzando la jornada apertura de claros, de hecho por la tarde ambiente muy soleado con intervalos puntuales de nubosidad, el protagonista el viento de poniente, rachas que alcanzaban los 50 km por hora y temperaturas que ayer se disparaban con ese viento de componente terral hasta los 26-27 grados. Durante esta madrugada temperaturas nocturnas que en el sur del candel se han bajado hasta los 12-13 grados, aquí en la ciudad una mínima que ha rondado los 17 grados, para la jornada de hoy, estabilidad atmosférica predominio de cielos despejados por la tarde apenas veremos algún intervalo muy puntual de nubosidad el viento de nuevo, flojo de componente oeste hasta mediodía por la tarde de suroeste, puntualmente moderado, rachas que podrían alcanzar los 30-40 kilómetros por hora, y hoy las temperaturas con el viento de componente terral van a seguir subiendo, en buena parte del territorio alcanzaremos los 26-27 grados, en pedanías que gane al Parque Natural de Londo, rozaremos los 28 años. Para mañana, martes, de nuevo, inestabilidad atmosférica y es que por el oeste de la continínsula se aproxima una dana de presión aislada en los niveles altos o embolsamiento de aire frío y esto se va a traducir en nubosidad en aumento. A últimas horas de la tarde se podría escapar alguna gota o alguna precipitación de carácter débil. Mañana el viento ya va a girar flojo a componente este, viento que va a suavizar las temperaturas máximas en torno a los 23 grados Mínimas que durante esta próxima madrugada No van a bajar de los 17 grados El miércoles de nuevo Jornada de transición Ambiente soleado con algún intervalo puntual De nubosidad de tipo alto Temperaturas sin cambios significativos Y a los jueves de nuevo Otra depresión aislada en los niveles altos O embolsamiento de aire frío en altura Nos va a dejar una jornada Marcada por la inestabilidad atmosférica Con precipitaciones que incluso Podrían llegar a ser puntualmente moderadas todavía falta muchos días y estos movimientos, los de las danas, de presiones aisladas y los niveles altos, son muy erráticos y difíciles de predecir. Las temperaturas para el jueves bajarán valores en torno a los 22 grados. Viernes, sábado y domingo quedará algo de aire frío en altura, por lo tanto relativa inestabilidad atmosférica. Pero de momento la jornada de hoy estable, con predominio en de cielos despejados y temperaturas similares a las de ayer o incluso. O incluso un poco más altas, es lo que suponemos que iba a terminar esta crónica. Nosotros hacemos una pausa y inmediatamente volvemos, porque tenemos ya preparada la siguiente y última de las entrevistas del programa La Glorieta con el director del Departamento del Hospital del Vinalopo, Rafael Carrasco. 101.4 ¿Por qué elegir Restaurante Martino?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 Pues en la recta final de nuestro programa La Glorieta de hoy, dedicado casi en exclusiva para conocer los motivos de por qué Elche no ha pasado con sus dos departamentos de salud a la fase 1, no hemos avanzado en este plan de desescalada, queríamos terminar precisamente con uno de los responsables de uno de esos departamentos de salud, el del Vinalopó, que tiene aún una tasa de incidencia mucho más baja que la del Departamento del Hospital General. Con nosotros se encuentra el director del Hospital del Vinalopó, Rafael Carrasco. Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? No podíamos imaginarnos que esta entrevista que la habíamos concretado el pasado jueves íbamos a comenzarla con la pregunta de ¿sabe usted por el Departamento de Salud del Vinalopó y el del Hospital General, pero concretamente el suyo, no ha pasado a la fase 1? Pues la verdad es que es una pregunta que ya nos gustaría nosotros saber también responder con objetividad. No tenemos ningún dato ahora mismo que, que nos permita justificar esta permanencia en la fase cero, porque está publicado en todos los sitios, los datos así lo, lo refuerzan. Somos el departamento de toda la Comunidad Valenciana que menor tasa de infectados hemos tenido desde el inicio de la crisis. Somos el departamento que menor tasa de mortalidad ha tenido desde que empezó el primer caso. Y además usted no y además usted puede incluso compararse con el Hospital de Torrevieja que son de la de la misma empresa concesionaria. En Torrevieja sí, sí. el departamento sí usted tendrá información de si ha pasado a la fase 1 y el departamento del Vinalopó no. ¿Qué diferencia hay entre esos departamentos? El departamento de Torrevieja ha tenido una incidencia superior a la nuestra, muy similar a la media de la Comunidad Valenciana es que, como decía antes, nosotros que somos el departamento con menor tasa de incidencia de, de contagios y el que menor mortalidad no hemos tenido en ningún caso en los últimos 10 días diagnosticados es decir, cumplimos de una manera más que razonable con eh, los parámetros que han dado como objetivos para valorar ese, esa transición hacia una fase eh, hacia la fase siguiente de desactivada entonces, estos objetivos? pues sinceramente no, no tenemos claros que qué se, se han basado... ...nos gustaría conocerlos... ...esta mañana hablábamos con Salud Pública... ...y bueno, planteábamos una serie de dudas... ...oye, ¿no será que los casos... Eh, ...las PCR de control... ...que hemos realizado a un mismo paciente... ¿no? ...si sale positiva se contabiliza también... ...y de alguna manera estamos duplicando casos... ...¿será posible que a lo mejor... ...que los test serológicos quedan positivos... ...y sabes, que no ha sido pasada... ...o si es reciente... ...se contabilice esto como un caso nuevo... ...en la última semana... Eh, será que sumando nos no dejamos con los datos de pije de ella, pero creo que tampoco son son malos de manera que bueno es que revisando el parámetro que, que revises no no encontramos ninguno que que que pueda justificar ni de lejos esta decisión de permanente en la facetero como así dijo la esta consellerera y como así dijo el presidente Puig el otro día es que no hay ningún dato objetivo que podamos aportar sinceramente. Pero hemos conocido algo. Por ejemplo, eh, bueno está, precisamente ahora, eh, a las 9 de la mañana, el alcalde está reunido desde las 9 de la mañana con la Consejería de Sanidad. Eh, a las 11 habrá rueda de prensa y ya veremos. Pero ayer mismo, en la reunión que mantuvo el presidente Timor puch con Sánchez Puig, en la nota de prensa posterior establecía que eh, se habían cambiado las reglas del juego y ahí nos daba una pista, que puede ser que uno de los criterios que se haya seguido por parte del Ministerio de Sanidad para denegarnos el avance de la desescalada es que eh, no hayamos hecho test, suficientes tests a los eh, casos sospechosos. Se han hecho tests a todos hemos seguiido tomamos absolutamente todos los criterios todos los protocolos como que han ido actualizando hemos hecho test incluso a todas las residencias a todas las instituciones sociosanitarias y hemos hecho test a todos los a todos los profesionales pero siguiendo Entonces, el protocolo rafael claro, siguiendo el protocolo sí, sí. eso es lo que dice chimo puch que han cambiado las reglas de juego en el Ministerio de sanidad porque el protocolo que indicaba a quién había que hacerle los test? los protocolos han ido cambiando desde que empezó la, la crisis a veces cambiaban de semana a en semana, entonces todos los departamentos, porque así lo sabemos, porque hemos tenido conversaciones y reuniones periódicas con Consejería y con los gerentes del resto de departamentos, y vamos comentando esos protocolos y se van aplicando conforme iban saliendo esas modificaciones. Claro que se han cambiado las reglas del juego desde que empezó la, la crisis, pero claro también que todos los departamentos nos hemos ido adaptando precisamente a esos cambios, como a la situación epidemiológica y los protocolos variaban, Yo entiendo que esto no es una justificación lógica desde el punto de vista existencial por supuesto. No la podemos aceptar como, como válida, ¿no? asistencialmente hablando. No, se corresponde con la, con la práctica eh, realizada en el departamento mío, ni el general de Ete, ni ninguno de la comunidad valenciana, con los que insisto hemos tenido estas reuniones periódicas y sabemos lo que hemos hecho cada uno, vamos, disfrutando. Eh, Claro. De, de primera mano vale si no son los tests también se está hablando de que no se han hospitalizado todos los casos sospechosos y que muchos no se han contabilizado y eh, se ha quedado en casa porque no, han, no no han sido ingresados en el hospital qué gestión es la que se ha hecho desde la atención primaria eh, en el departamento no de, de salud bueno, del vinalopo no deberían contar, contarnos eh, este tipo de, de cosas no porque incluso pues bueno eh, no se ajustan a la, a, la, a la verdad. no Todos los departamentos ingresan los mismos pacientes con los mismos criterios. Todos los departamentos, eh, cuando era un caso posible, probable o confirmado, pues declaraba salud pública y salud pública como tal lo declaraba no solo nosotros, sino todo el país ha seguido esos mismos protocolos. Salud pública está encargado de, el ministerio de controlar todo esto. Por tanto, son parámetros que han sido eh, comunes. No se puede decir que es que en los que no eh, han pasado, pues, no sé si quieren decir esto tampoco. Bueno, que no bueno. hemos seguido por protocolos, <ríe> no lo entendería. Pero vamos, eh, entiendo que deba justificar una decisión que no tiene ninguna justificación asistencial y nos no darán a cierre de criterios que tendrán que explicarlos. Bueno. En la revista de prensa, como si ustedes comentan, va a tener lugar. Si nos dan algún otro argumento sólido, porque luego lo que están manejando hasta ahora... Eh, vamos, le digo yo que, que no ofrecen ni, ni ninguna solidez para justificar esta permanencia en la mano. Pero, eh. Y en cuanto al criterio, porque también eh, Fernando Simón en la rueda de prensa que ofreció este pasado fin de semana dijo que había dos criterios claves, creo recordar, y uno de ellos es el número de camas de críticos y el número de camas de agudos por eh, cada 10.000 habitantes. ¿Esos sí. criterios se, eh, se cumplen en el departamento del Vinalopó? Si lo comparamos con el departamento de Torre Torrevieja, que sí que ha pasado a la fase 1, ¿hay suficientes camas de críticos y de agudos por 10.000 habitantes? Las mismas camas, creo que eran dos camas por 10.000 habitantes y de agudos muchas más por 10.000 habitantes que, por claro. ejemplo, en Torrevieja. Sí, sí, prácticamente duplicamos ese, ese número. Para que se ha gustado una idea, la UCI del hospital de Villalocos ha prestado eh, apoyo a hospitales como Villajoyosa o al general de Alicante, admitiendo pacientes de sus UCI porque no cabían en las mismas. Entonces, nosotros hemos tenido la capacidad de afrontar la incidencia en nuestro departamento e incluso de apoyar a otros departamentos. O sea, que tampoco es esto es un parámetro que en manera alguna justifique la permanencia en la, en la fase cero. Ahora mismo tengo... Eh, Se ve usted que duplicamos el número de, de camas de UCI y una de ellas está absolutamente eh, libre. O sea, es que por ahí. ¿E -eso la ocupación es, lo que... de, eh, ¿sí? es de la planta del hospital similar. Quiero decirle que, que, que tengo camas eh, suficientes para afrontar eh, incluso, no odio a Dios, eh, una, un nuevo repunte que fuera incluso peor que que hemos pasado, que eso es muy improbable. Quiero decirle que, que eso tampoco es, eh, son para nuestros objetivos. ¿E eso es lo oh. que eso es lo que le iba a preguntar. Vamos a hablar de los datos. ¿Cuántas camas de UCI tiene el departamento del Vinalupo? Nosotros tenemos, ahí, ¿no? tenemos 16 condiciones habituales en este en esta fase digamos de, de crisis hemos duplicado hasta 21. Teníamos posibilidad, y así lo comunicamos en su día, a, a Consejería y al Ministerio de llegar a 35. Pero es que superamos, duplicamos, ¿eh? Eh, por encima incluso, eh, el número de, de camas que, que podrían solicitarnos. En planta igual. Nosotros, en nuestro número de camas podemos... También he ampliado, he llegado al caso, pero es que insisto, nuestro departamento ha sido el que menor incidencia ha tenido y camas toda a... la, la comunidad. Y de camas, eh, lo de la UCI, eh, usted ha dicho 16 camas en UCI, han, las han aumentado hasta 21 en, en momentos en que se han necesitado y tienen capacidad para duplicarlas hasta 35 camas. ¿Y de camas de agudos? Camas de agudos tenemos ahora mismo eh, 194, que en el periodo de los casos, como ha ocurrido en otros hospitales, se podrían incluso duplicar. De manera que como pueden comprender problema de no sé realmente... y cuando dice que se podrían duplicar eh estamos hablando de cuestión de días de semanas de meses se pueden duplicar de un día para al siguiente estamos absurddamente preparados incluso para actuar con esa rapidez tenemos toda la infraestructura todo el personal necesario. Para si ocurriera esto, vamos, eh, al día siguiente estarían operativo todo el dispositivo de, de ampliación de, de hospital, tanto en, en camas de, de críticos como en cámaras de hospitalización convencional, con estos circuito de dos eh, hospitales en uno, dos circuitos paralelos para pacientes de sospechosos infectados y para pacientes libres de, de infección, es decir, como no hemos funcionado hasta ahora. y, y esta Estamos absolutamente preparados, claro que sí. ¿Y esta misma capacidad, este mismo número, eh, se mejora en el departamento de Torrevieja que ha pasado a la fase 1 o está por debajo de, de, de su departamento, del Vinalopo? La capacidad tanto de camas de, de UCI como de, de planta convencional es exactamente la misma. El protocolo que seguimos es el mismo de ampliación tanto de camas de crítico como de, de plantas de hospitalización convencional, de manera que, que sería exactamente la misma operativa no hay la única diferencia entre Torrevieja Torre, Torre y nosotros es que Torrevieja ha tenido una incidencia superior al departamento de Miralocó. Torrevieja ha tenido una incidencia que es muy similar a la de la Comunidad Valenciana, para que estés con una idea eh, la tasa en la Comunidad Valenciana de 209 casos por 100.000 habitantes y Torrevieja ha tenido 220 por 100.000 en esa misma línea frente a esa tasa de la Comunidad Valenciana de 209 casos por 100.000 habitantes el cheque de Villente, nuestro departamento, ha tenido 128. La mortalidad de mortalidad la Comunidad Valenciana es de 25 casos por 100.000 habitantes. Nosotros hemos tenido una mortalidad de 5 casos por 100.000 habitantes. Torrevieja ha tiene una mortalidad muy similar a la Comunidad Valenciana, de 27. De manera que, bueno, son decisiones que nos cuesta entender, porque unos, unos departamentos, pues, con datos no tan buenos como los que tiene el departamento del Vinalopo, pues ha conseguido superar esa fase y nosotros, sin embargo, pues aquí estamos. no Yo intentaba, he empezado este programa a las 9 de la mañana e intentaba comprender por qué no hemos pasado a la fase 1. Hablando sí. con usted, ahora evidentemente no lo entiendo. Y me temo que va a ser muy difícil que llegue a comprenderlo, porque es que es inexplicable directamente. Yo estoy esperando, ansioso, esas explicaciones que, bueno, nos querrá dar... Imagino nuestra consellera o el presidente o no sé qué otra autoridad, porque ¿Qué, ya qué, le digo los, los parámetros publicados los cumplimos, vamos, de sobra. Creo que los tiros van porque no ha habido un control en estos departamentos de los contagios, porque no se han hecho test. Quizá ese sea uno de los argumentos de peso, no lo sé, ¿eh? porque ya a estas alturas no hay certezas en estos momentos. Pero no ha habido ningún problema en cuanto a los test en el departamento del hospital general y en el departamento del, de Vinalopó, al principio con las PCR como sabe usted que detendemos para hacer las PCR del hospital general de Alicante que centralizaba inicialmente bueno, no se iba haciendo las determinaciones de, de PCR pues sí que hubo de manera puntual problemas contraactivos hubo problemas en procesos de muestras que demoraban el resultado, pero tampoco eso ha sido un factor limitante o condicionante el número de test Realizado. Pues evidentemente habrá que esperar a las explicaciones porque es lo único que claro. nos puede permitir avanzar en la fase 1 porque sería cuestión de días si nos dicen por qué, dónde hemos fallado, dónde hemos suspendido lo podríamos rectificar. Claro. Desde luego el hecho meridiano y claro es que los parámetros los criterios que han publicado como determinantes para el pasar de, de fase lo cumplimos. Si existen otro condicionante que bueno no sé por qué, no han salido publicados inicialmente, no se han explicado y ya lo sacan, ¿se les ha olvidado contarlos inicialmente? o ese que, claro, es to todo tan tan ambiguo, tan, tan tan poco sólido, todas estas indicaciones, todas estas decisiones que, que se toman en algunos momentos, que es simplemente, siendo suave, habría que etiquetarlo de desconcertante la, la decisión tomada. ¿no? Tanto en números absolutos, como los que le he comentado, como en términos relativos o comparativos a otros departamentos que han estado y están en una situación bastante peor que la nuestra, si no se entiende. Pues vamos a hablar, dejemos esto, porque de verdad no se entiende, dejemos esto, vamos a intentar conseguir las certezas, pero sí que vamos a hablar de, del trabajo, del trabajo que ustedes han realizado, porque es importante. ¿Cómo han estado ustedes tratando a los enfermos de COVID? Bueno, ¿cuál es la situación en estos momentos? En el Hospital Vinalopó, ¿cuántos enfermos de COVID quedan? ¿Y cuántas camas de UCI ocupadas por COVID-19 quedan? Sí, en este momento mire, tenemos cero pacientes ingresados, eh, infectados o con infección activa por, por coronavirus. Cero. Cero en planta, cero en, en la UCI. Hay cuatro pacientes ingresados en la UCI que ingresaron en su día con neumonía asociada a la infección pero que ya han negativizado diferentes determinaciones realizadas de, de control y han negativizado, como les digo, la... eso negativo para la infección. me va a quedar que ahora mismo, insisto, cero pacientes, desde hace una semana, eh, redundando en la pregunta que hemos dejado, pero no lo puedo evitar, cero pacientes ingresados con, con infecciones en este momento. Yo tampoco. Después de obtener esta respuesta de cero pacientes ingresados en el hospital general, hay algo más, pero algo más. Tampoco mucho. Eh, eh, claro. Y de, la UCI. Y perdón, no, oiga, de UCI. la UCI, usted ha dicho cero por, eh, por COVID-19, pero están ocupadas, ¿no? Eh, ¿Qué otras patologías son las que ahora están tratando y que quizás tengan relación con estos dos meses de confinamiento, de sedentarismo en la población y en las personas mayores? Hombre, lo que sí que, que hemos visto es que durante toda esta fase de confinamiento, donde la asistencia, siguiendo las directrices y los protocolos del ministerio al que yo me refería anteriormente, nos pues había que limitar la, la actividad, ¿no?, a todo aquello que fuera urgente y no demorable, pues hay personas que en nuestro juicio se han esperado demasiado para cubrir a la infancia, ¿no? nos, Estamos viendo pues, que llega la pues con ajena de pecho, con, con infartos, pues que nos hubiera gustado que hubieran venido antes, ¿no?, con patología relacionada con accidentes cerebrovasculares, que no nos importancia, o con problemas de facturas un dolor que no le daban importancia, o que preferían esperarse y podían soportarlo, y cuando han venido ese dolor, pues era una factura por ejemplo, y ya, pues, en fin. Estamos viendo que ahora la vuelta a la normalidad progresiva condiciona que empiece a venir a urgencias los ciudadanos que, bueno, que presentan problemas que nos hubiera gustado atender con bastante más antelación. Todo ello condicionado por la medida de confinamiento, las recomendaciones de que es solo lo, lo urgente, ¿no? Y a nivel de, de intensivos, pues, conforme vamos recuperando la actividad eh, habitual, pues, ingresan los pacientes habituales de la unidad pues, infecciones eh, muy graves, o, o pacientes con, con infartos, eh, pacientes, pues, de cirugía cardíaca, de cirugía torácica... Ya es un mix de, de pacientes, pues, que es, eh, se asemeja bastante a una a una fase, digamos, de actividad normal, ¿no? Y, y en cuanto a a los nuevos casos positivos que se detectan, porque ingresos cero, pero hay casos positivos que se detenta, de, detectan sí, en, detecta. en el departamento del Vinalopó. Por ejemplo, lo, los últimos han sido ocho nuevos casos eh, positivos. ¿Cómo se detectan esos casos positivos? ¿Mediante test o, o cómo? Sí. ¿Desde atención sí. primaria y, y que sí. ¿Se quedan en casa? Sí. ¿Se aíslan? sí. Seguramente en los casos en los que usted hace referencia es al, al cribado de residencias que hemos hecho últimamente. Como insisto por urgencias, todos los casos sospechosos que han acudido han sido negativos para la, la prueba, por eso cero casos. En las residencias sí que hemos hecho un cribado mediante tests serológicos. El test serológico es con anticuerpos totales y el resultado del test no te discrimina. Si es una infección activa, pues es una infección pasada. ¿Eh? A todos esos tests cuando tú les haces PCR, te das cuenta que ninguno de ellos tiene una, una infección activa. Por tanto, pues bueno insisto en, en que casos nuevos confirmados con técnica de, de PCR no hay ninguno en el departamento en la última semana. Quedan... El, tese, el teseológico, insisto, te dice que o bien has tenido una infección reciente o hace tiempo que la has tenido o puedes de una infección activa. Entonces, con la PCR ya discrimina. ¿eh? O sea, la importancia del teseológico eh, aislado es muy relativo el valor clínico que tiene esto. Hay que combinarlo siempre con la PCR en un porcentaje muy alto de casos para saber realmente interpretar esos resultados. ¿eh? Se están dando además las expectativas de esos testes lógicos que no se corresponden con la, con la realidad. Es una herramienta que sirve para lo que sirve, no para lo que queremos que sirva. ¿no? El test de anticuerpos sirve para esto. ¿eh? Usted ha contacto con el virus, Pero hay que hacer una PCR para ver si ese contacto realmente significa infección activa o infección basada. Claro. Quedan cinco minutos y una última pregunta. Nos quedan muchas más, pero en fin. Eh, sí. Me gustaría los tratamientos. ¿Por qué tienen ustedes una de las tasas de, de fallecimientos más baja de toda la comunidad valenciana? ¿Cómo han tratado ustedes sí. a los pacientes de COVID? ¿Cómo los han curado? ¿Cuáles han sido los sí. tratamientos? Los mismos que en todos los departamentos... O, ¿O el protocolo ustedes se lo han saltado ¿O, o, o, han, o han llevado a cabo lo que, por ejemplo, la semana pasada entrevistamos a un paciente que estuvo en la UCI que nos comentó que la doctora eh, pues se anticipó a la jugada y lo entubó y lo sedó en la UCI antes de que se pusiera más grave? Sí, esto es, esto es muy importante. El tratamiento... Sabe que han habido diferentes protocolos. También el ministerio nos ha ido dando instrucciones sobre cómo había que tratar a los pacientes en base a la experiencia acumulada. Lógicamente se han ido asumiendo esos protocolos, pero han habido, han habido áreas de incertidumbre muy importantes. Una de ellas ha sido la gestación Es decir, la ventilación invasiva, es decir, intubar y conectar a un, a, un, a un respirador previa sedación. Y esto tenía que ser algo muy, muy precoz. En el momento en que la instrucción respiratoria progresaba y a pesar de oxígeno eh, al 100%, oxígeno puro prácticamente, pues tenía dos opciones. O pasabas por una técnica que es de ventilación no invasiva, que es que te pone una máscara muy apretada a la cara y se conecta a una máquina que te da ese, ese aire, y si eso falla te intubo y te conecta a un ventilador, eh, digamos, invasivo, y la otra opción que pasar directamente de la fase en que ya el oxígeno puro no es suficiente para que progreses bien y pasarte a esta máquina invasiva. Nosotros no hemos usado prácticamente la ventilación no invasiva, que desde un primer momento, aunque había aunque dudas, yo soy un intensivista también, familiarizados también con la técnica, en hecho sesiones, reuniones, y decidimos hacer caso a la recomendación de, de no utilizar ventilación no invasiva de manera rutinaria. Nosotros pensamos que esto ha sido un aspecto importante. Otro aspecto también muy importante ha sido el empleo de los corticóides. ¿Sabe usted que está infección? digamos que tiene varias fases, una con el tratamiento de, dirigido directamente contra el virus, un antiviral, por ejemplo, puede tener un efecto importante y luego una segunda fase donde, aparte del tratamiento antiviral, hay que poner un tratamiento antiinflamatorio potente. Nosotros también eh, nos hemos adelantado con ese tratamiento antiinflamatorio lo hemos utilizado también de manera bastante precoz. Había dudas de si aplicarlo a una fase inicial, si aplicarlo ya cuando estuviera más evolucionado. Nosotros optamos, tras revisar la literatura, a las sesiones realizadas con con otros eh, compañeros de otros hospitales de otros países y viendo lo que estaba ocurriendo optamos por estas dos medidas que creo que marcan un poco la diferencia. La no utilización de la ventilación no invasiva, por un lado, y por otro lado el empleo de, de tratamiento de potente de manera precoz. Nosotros pensamos que estos dos factores combinados pueden haber influido en los resultados tan buenos que hemos registrado en cuanto a la mortalidad y en cuanto a los días de estancia en UCI de, de nuestros pacientes. Procuramos siempre, lógicamente, Hacerlo todo de la, de la misma manera y garantizando por pues, la mayor eficacia y seguridad en los tratamientos, ¿no? Y esto, pues cuando era un reto, como ha sido para todo todo el mundo, todo el país y, bueno, tenemos que, que felicitarnos con los resultados conseguidos porque ahí está. ¿no? Sí, les... Les felicitamos, evidentemente. han sido una Ustedes eh, han mantenido, al igual que el Departamento del Hospital General, una tasa muy baja de fallecimientos y nunca hemos estado desbordados. Nunca han estado ustedes desbordados. Correcto, así ha sido. Y luego otro aprieto muy importante, ha sido de nuestros profesionales. Esto sí que lo quiero recalcar. Como el Departamento, quien menos profesionales ha tenido también contagiados. Y esto también ha sido fruto de, de una labor urgente. Eh, que ha abarcado aspectos tan importantes como la formación, primero, a todos nuestros profesionales. Insistir en la formación teórica, la formación práctica de manejo de los equipos de protección individual, cómo ponérselos, cómo quitárselos, cuándo emplearlos. Y de manera periódica hemos ido reforzando esa formación. La gestión que hemos hecho del material va a través de nuestra central, central de, de compras, que ha sido la que más del 90% nos ha permitido obtener siempre material de, de protección de la mayor calidad para poder asegurar tanto a estos pacientes como a estos profesionales esa esa seguridad, ¿no? cara a un posible contagio. Todo esto ha hecho que la, la labor de estos profesionales pues al final se haya visto reflejada en estos resultados, ¿no? Y que, oye, podamos decir también que, que los profesionales de de higiene de la salud de control de riesgo del hospital de Galop, pues, han sido de los que más con mayor seguridad han podido trabajar y afrontar esta esta crisis. Por tanto, yo creo que también es una buena Noticia, insisto, para los para nuestros pacientes y pone en valor lo que representa para nuestra organización la calidad, la seguridad y la eficacia. Todo nuestro aplauso para ustedes. Gracias por protegernos. Sí, gracias a ustedes. Estamos a su disposición y, bueno, esperemos que no haya apuntes, que todo siga la lado de que está viendo hasta ahora. Y insistir un poquito a la población. No bajen la guardia, por favor. Eh, aunque incluso nos pasen de, de fase la semana que viene, como esperamos todos a revisar los datos que hemos expuesto aquí y, bueno, prevalezca el sentido común. Incluso, a pesar de eso, recuerden que seguimos eh, con una batalla que se está librando todavía. mantenga la distancia de seguridad. en caso, por favor, a todas las, las recomendaciones que se han dado en las sanitarias. Alemania ha tenido problemas tras bajar a la guardia y ha pasado de, de tener... Un, en fin, un número reproductivo de 0,7, que significa número de pacientes de contagio, a partir de un caso inicial, que esto haya aumentado. En Corea ha pasado algo parecido relacionado con la, la actividad de óxido. Por tanto, bueno aunque nos pasen de, de fase, aprovechemoslo aprovechémoslo, disfrutémoslo, sin duda, pero mantengamos eh, esos eh, bueno, la prudencia todavía como una una manera de comportarnos entre, entre nuestros eh, familiares, nuestros amigos y entre la ciudadanía en general.